¿Cansado de escuchar lo mismo una y otra vez? ¿Cansado de leer IGN y no entender una goma? ¿Cansado de aperturas que empiecen con cansado de...? Agarrá la sacoba que tenés en la mesita de luz Ponele crédito y apretá a estar que llegó el podcast de Así se pasa el pasa El rincón más friki de internet Ale, Guillo, Exo, Chahu, Lean y Poruchito te traen el delirio característico de cada semana Boscas en asper.com.ar. Bienvenidos, siendo las 10 de la mañana eh, y media ya pasaditas eh, Siendo domingo 10 de octubre Este es el Voscas, el podcast de Así se pasa el Vos eh, Esta página en la que debatimos acerca de juegos y misceláneas místicas Y nos divertimos eh, metiendo un poquito, dando un poquito de mambo al mundo gaming Porque si no nos quedamos en el formalismo y nos aburrimos un poco eh, Hoy tenemos eh, grandes, eh, grandes personajes invitados eh, pero tenemos, en realidad tenemos como, para mí un faro en los foros en general de Internet. Es como, <risa> tipo, algunos lo conocen como el general, <risa> otros como el dueño de todo foro. Mr. Barba. Ahora lo vamos a decir. Uh, barba se acuerdan cuando era el, uh, el, dueño, cuando era el, el dueño, dueño de todo de... oh. Igual, eh, Qué linda eh, época en, en cinco era. minutos lo vamos a presentar. Por lo pronto nos vamos a presentar nosotros. Bueno, eh, ya no necesitamos que nos presentemos porque de hecho tenemos una hermosa... Este, cortina de apertura hecha por Rillo Que suena mucho mejor en nuestro programa Y tenemos, entonces, ahora vamos a ver una apertura En la que vamos a charlar acerca de nuestro fin de semana Quiero charlar porque vine en taxi Me subió algo muy extraño Vamos a hacer un debate acerca de remakes, reboots Esta situación del mundo gaming en el que Por alguna razón, como no se nos ocurre algo Mandamos remakes y tenemos reboots En el que tipo, bueno, la verdad que Dante No está tan copado y entonces le cambiamos Todo el look <risa> eh, Voy a hablar de Castlevania que... ¿Qué sé yo? Vamos a charlar. Eh, oh. No, no me gusta, me gustó. Eh, vamos a charlar de Lara Croft, el nuevo, la nueva idea de cómo salvar a Tomb Raider que estaba con la debacle mística. Por eso tenemos el invitado que también ha jugado con Exo, nuestro especialista en cine. Que hablando de Exo también nos va a hacer cine, pero luego de un informe acerca del Move. Porque sí. tenemos a Fede que lo ha jugado, eh, la ha podido probar, así que tenemos a alguien que juega de verdad. Y hablando de Lenega Jam, que nuestro invitado también lo jugó. Bien, te felicito, bueno, entonces, para la Fíjate, fíjate, se nota que son las 9 y media, y que vos, como venís pasado, no es que dormiste, porque arrancaste a hablar y nosotros estamos como, ah, bueno, sí. nadie, nadie, sí. nadie tenía ganas de hablar, vos sí, eras, sí. A, sí. aparentemente eras, sí. el, eras sí. el que más dormido estabas, pero por suerte tomaste la posta, es que, y yo casi que me relajé, es que, casi o sea, que, es que pensé, y que, que se dijo, se vos, habla vos, habla no no no vos. No, si te estimula de cuando vos pones play, yo cambio. Sí, sí. es lo que veníamos hablando Lo dije yo, lo dije yo eso me gusta, eso me gusta. Ale puede venir todo refiltrado, pero... Cuando se pone a grabar, se pone Joder. en modo voscast... Vale. Es muy importante, pero fue pero recién que te oliste la mano, ¿qué pasó? <risa> <risa> bueno, como en que me, venía en el taxi, ¿no? Me, me, me, estaba en mi casa, me subí el taxi porque... Vale, les quiero contar... No que, recordemos, que, claro. No, no, ¿cómo no, estamos. No, por eso les voy a contar, venía a mañana, eso. Les quiero contar que estamos en una nueva sede de, de... Así se pasa, del de único integrante del team que juega realmente. Estamos en la casa de Federico Chapo, un aplauso para él. Nuestro, nuestro retro man, nuestro host hoy. Eh, ¿Cómo te sentís hasta ahora con nosotros invadiéndote? Genial, genial. Sí. ¿Bien? Me, mejor imposible, como en la película. Ah, bien, muy bien, tenemos un mantel naranja que hace el juego con la situación. Ah, está bueno porque resalta. Me, sí. me, me gustó la actitud. Nuestro invitado se sorprende de la boludez del comentario. Lo quería decir de antes, pero no lo dije porque pena naranja. Y bueno, aparte ah. cumple a rajatabla que dijimos: hasta que no te presentemos, no hables. No, está muy bien, está muy bien. Eh, les quiero, el, el, bueno, le agradecemos a Fede por habernos este, acobijado aquí en su hogar. <risa> a. Bueno, a. Virginia y a Ale que nos tienen que bancar y nos trajeron media luna, cafecitos. Obviamente. La yeah. verdad que es un flash, un desayuno importante. No, pero el mío, mío estaba envenenado. Un, bueno, un déjà vu a al momento yoco, a la etapa yoco <risa> Que algún día <risa> cuando hagamos el documental de así el ¡Eh! cuando hagamos el, el detrás del joystick, el, detrás del joystick behind the joystick, the true story of Asper, sonando mi testimonio pero siendo una sombra negra. <risa> no, no, no, para que no te agarre el FBI. Vuelvas a hacer desde la cárcel. Y todos lo sabemos no, Vos no. vas a, estar, vas a estar con, un, con el coso El gozo naranja no, no. Es, es, es el de los presos en Estados Unidos o a sea, la muerte Este las a ser las drogas Es, que, es vos. que vos no hace falta que seas una sombra negra Vos sos una sombra negra Así que no le no no. nada, ningún filtro Bueno, pero en, en, en el behind the joystick va a estar ahí como Bueno, y aspe, cae en la sombra Y ahí va a aparecer yo shocko, Y cual, ahí aparece a Aparte llovía, viste, era como... ¿Sabes qué? Mal. Creo que voy a, no sé, para la próxima temporada lo hago sí o sí Te voy a decir una cosa, ese día, yo cuando... Cuando, cuando me junté había cara de bueno es el final ¿Ah sí? ¿Ese día fue? Sí, había cara de ser final ¿Pero, pero de qué vos decís? No, cuando fue el día de McDonald's el día de McDonald's Fue cara de bueno hasta sea. ¡Ah! muchachos hasta sí. acá llegamos la verdad Totalmente, que, totalmente La verdad sí. que le hemos filoteado bastante bien ¿eh? Nos eh, Hemos encargado la tierra Un chabón que más o menos la movía como su jefe <ríe> sí, tal, <ríe> Ese día <ríe> claro. ¿Cómo se nota que estaba mal? Que fue la protección que puedo haber tomado, claramente Totalmente Ese fue un gran día, boludo, yo me acuerdo que Que River le ganó 2 a 1 no, Era una de esas épocas en que River ganaba, ganaba. Sí. No, en realidad no, ganó, no que que que... <risas> ganó, fue, el, fue el debut de capa y, y después caí en a Banchiro con... Bueno, mandamos un saludo a Yoko, vamos a empezar con el programa eh, les, estoy, les estaba mandando que me tomo un taxi Ahí en... ¿Cómo? No, el no, pobre Vamos a presentarlo a la hora Hora 28 del programa A no, pero me pongo. Pero bueno, para... mi que comente, que comente. No, lo presentamos. Sí. ¿Vos sabés? Sí, sí. Pero no sabes que no se me parece tan temprano, tan antes. Porque <risa> los chicos los dejamos por hasta ahí. Es que igual si igual ya saben. Por ahí quiero ah, bañarme si. ah, Seguro. Sí. cuando dije el dueño del foro, como que se. hace unos cuantos ya se dieron. Bueno, tengo el honor de. Asper tiene el honor de presentar al invitado del día de la fecha. Hoy. Por cierto, recuerden que es invitado, porque ahí vi un comentario que decía Ah, ¿tenés a Luke en el staff? No, no, no, no. No, chicos, no, no, la que. Lamentablemente no vamos a tener carne gratis. Tenemos, no, no tenemos tan. Nuestro paje no tiene no tanto nivel. No negociamos salir. el casque todavía. Igual eh, podría ser la, la risa oficial tranquilamente. Sí. Este. No, la bueno. opinión fijo Tal sí. cual. Hoy viene por programa opinión fija la mañana. Eh, buenísimo. Bueno, como Asper tiene el honor de presentar a nuestro artista exclusivo del día de la fecha, que no es Cheyenne no es tipo Bob Dylan, es el señor Nicolás Pérgola ¿Cómo te va? Gracias. Gracias, gracias, Lu. ¿Cómo te sentís? Mm, un gusto estar acá, la verdad que. Está, ¿Está bueno? ¿Es como lo había soñado? Más, más sí, peor yo cuando... Yo imaginaba que era más como nada Como que había minas y globos ah, No, no No, pero aparte de chaco chasco no está, está bien Nos trajo... Nos me trajo medio sí me que me es uno vez viste a mi casa mi casa solo hay cerveza vacía sí, claro o sea, La verdad es que, la verdad es que tuviste, tuviste suerte La verdad es que está muy bien es, Bien, a estar contando Me subí al... El... entonces estás contento esta Perfecto, ¿Y, y cómo, cómo es la página? ¿El foro? ¿Bien? sí el foro, bueno <ríe> poro uno, a ver, poro uno que? Por, bueno, okay. por, por su gente, no, por, por es, su contenido toniante, Es que digo palo, palo de puga, lleno de Pudas, mo, no, por qué no, no, no, claro, no es claro, el dueño eso, de ese ahí poro como hay mucho libertinaje Claro, claro, es demasiado, o sea Le están pegando un para vos, no sé Es de, yo tengo un pequeño forcham. Le bajo los puntos a por con ese tipo Ah, bien, claro, bueno porque les cuento porque qué lo charlamos por la gente que no lo conoce a Nicolás Pérdola <risas> A pergo, pa, desde ahora más, porque para mí sale pergo, no me sale Nicolás. Eh, les estaba contando que él, en un foro anterior, estábamos la gran mayoría de los que estábamos en Asper, eh, estaba el moderador y era como el que bajaba caña, ¿viste? El pibe que. ¿Viste? Te pasa. Doble, me doble mensaje, che, chicos, perdón, Pim. Variado, no a No volvía, ¿entendés? No volvía, decía, te encontraba en la página y. y, y... Lo dijo bien por es era, era el Castrilli. Sí, de eh, y, pergo, y, y, y pergo, viste, vos te entras en la y te ponía doble mensaje, PT. Claro. No, no. ¿Cuánto día El baño por Pete. El baño por Pete. Tal cual. Bueno, este, bien, así que bien, es un placer bien. tenerlo al señor acá. Bueno, le estaba contando que estaba en mi casa, me subí... un en taxi? en taxi. Me subí en taxi y le digo, primero empecé mal porque esto es Boyacá, ¿cierto? Sí, Boyacá. Le digo, allá. Totalmente, no, <risa> me pasa lo mismo. El chavo me mira y sí. me dice, ¿a dónde vas, papi? Le digo, no, <risa> le digo, no, no, me dice, no será Boyacá. Claro. Le digo, ah, sí, disculpame, bueno, empieza a arran arrancar, ¿no? Arran ya arranco mal la cosa. Yo estaba muy dormido, entonces, tipo, bajé la ventana como para tomar aire y no morirme la verdad me había tomado una de que era 5 minutos. Bajé la ventana y el chabón del taxi me empezó a hablar. Y a mí, yo bueno, me a... Sí, no me habla y no es... le hablo me salte las pelotas. Sí, sí, totalmente. Entonces, tipo, no le contestaba, no le contestaba y de repente no sé qué me dice. No, podemos discutir de política, no sé qué. Mm. Y me dice: ¿Qué opinas vale. del Indec? <risa> el domingo 9 de la mañana flaco, o sea, ¿qué me está diciendo? El tema de conversación no existe. Bueno, y como. como bueno, a mí me gusta la política, habla, como que le empecé a hablar, le dije, no, bueno, Real Moreno, que no nuestro secretario, qué. Y el chabón me mira, el ministro de Comercio Interior, no secretario. Sé, y me, me mira el. me mira el taxista y me dice. ¿Qué estudias? ¿Mm? Le digo, no estoy vacía. Bueno, me dice... a <risa> bueno, ¡No! Y no, no. me dice, no, pues yo tengo un par de preguntas para hacerte. Cuando estamos llegando acá a la esquina, porque el viaje venía, venía, tipo, justo al final de a la política. Me dice, pues yo quiero entrar una cosa. ¿No hay una puja? Me dice, no me dijo puja, mentira, ni pedo. Me dijo, ¿no hay una lucha entre, me dice, entre el Estado y los particulares cuando yo quiero entrar a una casa? Le digo, ¿Pero por qué? No, porque yo quiero entrar a una casa porque mi derecho a la vivienda. Y le digo, sí, bueno, pero la casa la ocupa alguien. ¡Pero tiene más! <risa> no. ¿Cómo más? Genial, genial, sí Si me dice, tipo, como que si tiene tres casas, yo puedo entrar a una Digo, lo miré lo ¡No! Gusta, yo lo miré así, fue como tipo Voy discutiendo a este flaco así que si encuentra en la casa un tipo No da no, no, no, no. Los tacheros a veces, boludo, claro, te, eh. te, a ver Los come el personaje Sí, y como a veces sí. te, te superan, vos decís, no, no, no, no puede no puede, decir, no ¿Cómo puede ser que, ¿cómo que el taxista exactamente escuche Radio 10, tiene o sea, sí, esto, diga siempre lo mismo, Ay, hable, hable de cierta es. manera, sí. ¿Por, qué, ¿por qué cumplen tanto con el estereotipo? Yo digo, sí. es tremendo. Y aparte el taxista, el, el taxista se coge travesti, atraviesa <risa> o sea, la ciudad, te da consejos de vida. Siempre, sí, sí, siempre sí, sí. tiene un Totalmente. hijo que, que tipo es ingeniero sí, sí, místico. Sí. Vos decís, para flaco, acá no, Igual güey. te digo yo un comentario que, que hace mucha gente. Total, ese que tiene plata que, que me dé parte de la plata o si tiene plata que la gaste. Sí, claro. no es así. Bueno, yo, puedo decir una cosa que quería decir, eh, que por ahí tipo, tiene un tono más serio, eh, nosotros hacemos un programa de juegos, yo lo sé, pero quería decir una cosa que me quedó tildada el otro día y que me parece importante porque eh, a mí, a mí lo que me, una, una de las cosas que me gusta del Boscas y que le tengo, le tengo mucha fe es que un día nos vamos a acercar a un montón de gente que por ahí no conocemos, no tenemos la suerte de ver todos los días, me parece importante... Esto no es un comentario político, es un comentario, tipo, al pasar, sí. quiero contarles una cosa. El otro día, tipo, apareció Evo Nafini, una de las eh, abuelas de Plaza. De, de Plaza de Mayo, de. más de, de Plaza de Mayo, eh, o abuelas de. Diciendo una cosa que no me gustó. Decía, tomen el Congreso, tomen. No, es el, madre. Tomen la justicia. Es es madre, sí, es madre. La abuela es la otra. Ah, abuelas es eh, la la la claro. Eh, tomen, tomen la otra. No, no, cabe hacer la diferencia porque sí sí eh, eh, debe, debe eh, no no es no no, no que es sí. una cosa, no no no no no no no no no no no no no no no no no no no otro no no no no no no Quería decir no no no no no no no no no no no no no no no no no No se dejen tipo comer por el personaje, no todos los jueces son malos, no todos los abogados son malos, no todo en el país está mal. Eh, y si hay una realidad, es que una cosa es tipo joder con tomemos el colegio, que de última bueno es discutible, y otra cosa es tipo tomemos el estado. No mm. da, ¿entendés? tipo, decirle turros a la jueza de la Corte Suprema, no digo que esté bien o esté mal, pero la verdad que Siguiendo una figura pública, dejó bastante que desear, no me gustó un carajo, fue medio violento, eh, nada más. ¿Qué onda? Ahora somos un más sin Grande, grande. Me dale. pareció bien. Que... Un momento. Me encanta igual que lo diga. No, me encantó pero y es un, lo comentario, comparto. un comentario político que quiero hacer porque. Pero tengo... quería romper el hielo con él. No, pero sabes que el día estaba en mi casa, estaba viendo la tele y de repente apareció una persona que es pública, que todo el mundo la respeta porque no le puede decir nada porque perdió un hijo, entonces como que nadie tiene el valor de decirle, che, flaca, te fuiste a la mierda. Igual se lo di. Diciendo. Sí, pero es como que lo cubren muchos. Hay todo un multimedio diciendo No, pero si hubiese salido. Hay grupo más importante de medios: está Goliat contra David. Sí, pero tal vez, viste, si hubiese salido otra persona a decirlo. Es como Maradona, viste, Maradona puede decir cualquier cosa y la gente es como que dice: bueno, es el Diego, es el Diego. Es lo mismo, que no sea es EBSB, no, no, no es EBSB. Todo bien con EBSB, pero hay cosas que no se pueden decir por un tema de respeto. Totalmente. Bien, vamos a entonces hablar del debate. Cuando volvemos. Ah, por, perdón. Ay, no, les pido mil disculpas, estoy como. me perdí con el... Bien, el, no, el cuando volvemos. Nos no, estamos acostumbrando. No a vamos a tener nueva a ver a, a, una fina invitada invitadas, sino que es. sigue perro acá. Y vamos a charlar, basta de política y vamos a venir con el debate que tenemos para el día de la fecha, que se acerca remakes, reboots y otras yerbas eh, de cómo. Este. El, gustó. Y otras yerbas, tal cual, ahora venimos. Para combatir el monopolio de los opinólogos de los videojuegos. Escucha el podcast. De allí se falla el boss, estatizando el mundo gamer desde 2009 Bien, eh, veníamos, veníamos de un reboot de Abuelas madres y de Mayo A otro reboot, remake El, el debate <risa> no, está bueno, cual El debate de remakes, reboots es así. Eh, básicamente lo que estábamos charlando antes, en realidad es una. En el, en el compendio de secciones a feba anterior, eh, había aparecido una especie de notita en opinión de vosotros. Vos. Yo lo había puesto, les comento para los que no pasaron, por ahí no lo vieron, eh, sobre todo a vos, que no lo lees eh, Que, bueno, a partir de un trailer que salió acerca del Demon Men 5, en el que Dante no es Dante, ¿No Pues yo no lo entendí, no? es. Igual, todavía no es el Usted 5. 5 pues es Dante, sería el 1 de vuelta en todo caso. Sí, bueno, pero dice 5. Don, el TNT no, no, no, no DMC no. DMC DMC dice ah, mira. Sí. Bueno, porque es justamente un reboot claro o se vuelve a cero Ni sé, no sabemos si va a tener que ver siquiera con lo que salió hasta ahora y presión a Dante nada más no sabemos bueno, nada más que es la reencarnación de Dante, es el hijo ah, es otro no, no, universo, no, es como reboot reboot bueno, de hecho, ¿sabes? te voy a contar una historia de los universos es que DC en un momento tenía tanto quilombo el con todos los universos que había creado que tuvo que poner para una crisis una crisis para unirlos todos Pasó varias juegos, veces en realidad por en sí, y era, también Y después la hace de nuevo y la hace de bueno, la y la hace y de nuevo y mano, us, creo que lo hicieron dos, hicieron dos o tres veces Lo hicieron dos o Un sueño que yo tenía cuando era pibe Era hacer un juego de que todos los chabones de Final y se conocían Pero no peleaban, se conocían Y tenían una historia como que tenías esa ah, bueno. tipo Que triste, ah, bueno, bueno. triste tu infancia <ríe> como el Casi que pasó igual Bueno, sí, sí, todos soñamos con el municipio. A ver, crossover eran. Es otra cosa, crossover es. Los picapeeros conocen a los supersones. Eso era un crossover. Eso era un crossover. conoce a los gemelos del barco, como llama. Saki Cody. Saki Cody. Iba a bancar, pero eso no es un crossover, no sé, son. Es como, no sé, algo distinto. O bueno, todos los personajes de Final Fantasy. Sí. <risa> no que es el más, bala, tío No, no que es el más. Cállate para... que te estabas comiendo la galleta con marmelada y las querías so, so, de la el limón, las de limón, Las de la limón. El boludo veo ¿no? las galletitas que eran muy lindas y dice de limón, para, boludo. No, no, yo te dije, no, yo te dije, que las de limón eran todavía más ricas porque dijiste, tienen mucha pinta. <risa> las de limón la rompen, boludo. Sí, como, bueno. sé, yo sé, como dije, recién, yo sé que mi sexualidad para, para el resto de la <risa> población está en duda. Yo estoy muy tranquilo, boludo. Yo sé, pero viste por Soy muy vivir. gay. No, no, no, no. no, no. No, o sea, este, bueno, no seguro, decís, pero viste, escuche mi, Miro esto, el otro. Mi, mi mujer, mi, mi mi mujer, me, mi mujer no. me dice: dice, ¿Vos vos seguís hizo?" No, no, no, no, a mí me. No, yo hablo de vos mi, tenés muchos amigos En mi ¿no? caso, no, en mi caso que. Oiga. A mí me, a mí me gusta mucho Queen, me gusta mucho o sea, la música eh, de los 80. Vos. Y me dice: ¿Vos pegaste en el palo? Me dice: Virginia, no. ¿Vos pegaste en el palo? No, ¿Pero qué que ver? Me gusta la música. Y claro, lo que pasa es que cuando, cuando vos ves una película de gays y que se yo, eh, ves toda la música y coches música, le digo. Me gusta en la música y me gusta, digo, sos un puto me dice, fíjate que te gusta una de las locas con Robbie Williams Totalmente, la Bueno, en, en algún momento, vamos a, en algún momento cuando el tema de debate sea las películas gays, ¿Sí? lo vamos a hablar <risa> Y vamos a ir, a chomper? Chomper? yo a estar Yo veo un musical y digo, uy, no, esta no, la tengo a ver. Te comprometo sí. al aire para que ter musicalices terrible. uno de nosotros. Dale, dale, dale. Locales. Va a ser todo de los 80. Sí. Dale, dale. un ochentoso. Sí, bien, bien, bien. No. bien va a ser un poco de ochentoso. Es más, es más. De ahora en más, cada tanto, o sea, cada, cada uno del staff va a. Va a poder musicalizar. Va no, a, no, a musicalizar. Ya habrán escuchado la musicalización de Poru, Voy a decir que, que me tiró un muerto, pero. <risa> y te lo voy a decir al aire y te voy a mandar enfrente. Pero bueno, porque viste era como mucha convianza, mucha cosa que decía, ¿dónde meto esto? Claro. ¿Dónde meto esto? Pero bueno, fíjate bueno. lo primero que me compré es poder la Play 3, o sea, ah, es, lo ah, que bueno. es lo primero que me compré. Tiene un Blu-ray de Queen, Rock Montreal Live Live. Es lo primero que me compré puedo comprar la Play 3. Y se quedó sin plata para que bien. Exacto. Tal cual, claramente. No. Sí. Bueno. <risa> bueno, vamos con entonces el debate que nos corresponde. Sí, claro. eh, les estaba contando que a partir de ese trailer que vimos, en el que parece que se reboteaba la saga, que Dante no era Dante, pero era Dante, y no tenía el pelo como lo tenía que tener, mm -hmm. como un emo más blanquecino, sino que lo tenía como el guitarrista de los. Negro directamente lo tenía. Sí, era como muy, muy punk, con no, Claro, tal cual, tiene una actitud muy punk, ¿no? Eh, y bueno, también vamos a los remakes, que es como que van de la mano porque va con R Y este, nada, tenemos como la remake, ahora van a ser la remake del PSO Persia Supuestamente van a hacer la, una remake de, como, no, una remake, pero me suena, ¿está bien dicho remake? Tipo, la ¿El ¿El que remake es cuando... ¿para qué? ¿No? no, no, una cosa es remake, lo no de, es un de, un compendio, lo ¿no? de Persia es una remasterización qué Claro Es otra cosa eso, Es el mismo juego adaptado a alta definición Como el Shabos de Colossus y el Ico que también van a ser Es una sería... Ah, remake es uh, tipo como los Final Fantasy uh eh, el los de DS, o DS lo tal el cual. O el Bayern no, y Comando. El Rearme. El, el Rearme. Sí, incluso ah, sí. claro, el otro. Sí. El y sí, Comando eh, solos en, una, en un reboot. Exacto. Claro, claro. Bueno, entonces para darle paso al a la persona que tenemos de invitada el día de la fecha, que es Pervo, vamos a preguntarle a ver qué le pasa el trailer del DMK de y que te imagino que lo viste. Sí, sí, lo vi. Eh, la verdad que bueno, me decepcionó como. Muchos fans de la saga. Pero vos jugás de Mil Dragon's Sí, sí, juego, jugué, jugué a todos. Eh, hasta el 2, que dicen que malísimo me gustó, así que. El 2, el 2 es como un fantasma, ¿viste? Que nadie lo Sí, nadie lo nombra, Es como, digo, ¿te gusta sí, sí, sí, me... claro. el Sí, al 1, al 3, sí, el 3, al claro, 4, al sí, sí, 2, No, es que el 2. No. ¿Te, pero te gustó. Sí, pero vale. te bancaste esa cosa de que parezca Nero, jugar con Nero. Sí, la verdad que me lo banqué. ¿Sí? Lo, me molestó que, en, que los niveles de Dante, o sea, eran los mismos que juegue con Nero y tipo, yo quería jugar con Dante ¿no? Pero dime, y Cry siempre estamos alrededor de los mismos niveles ¿no? Sí, sí, sí o sea, sí, sí, pero el tipo creativo que... de los niveles debe de ser dos personas Era no, una onda que, que bueno, ya te pasaste que juego con Nero, bueno, juego con Dante un ratito y después sí, volvemos Y después volvemos con el boludo ese cajo, tú Claro, un claro de igual, igual con Dante me resultó mucho más eh, fácil, bueno, pues mucho todo. mejor que sí. jugar con Nero con el brazo ese Incluso una cosa, tienes una muy linda voz, no te muevas manos en la boca porque escuchar. es Sí, no, sí. Eh, te iba a contar que. Por no, el... no, de nada, porque igual claro. esto es un entrenamiento, papi. Nosotros o sea, venimos dos temporadas, un guillo diciéndome: No, pero no podés meter música <risa> si nomás mira así. Y atrás no. No, no me salía. que otro me salió, gracias a Dios, tenemos. Lucky la, la me dijo, no, seguilo haciendo, buenísimo Bien, este, bueno, entonces no te gusta el, ¿No te gusta el estilo tampoco? No, no, lo peor es que todos me dicen No, no, porque si le pones el pelo blanco ya sale Y nada que ver, o sea Pero bueno, ¿lo decís de fanático o realmente tipo no, O sea, vos viste que hay gente que no puede separar el fanatismo De a ver si me sí, no, no es, claro. Lo podés separar o ni un pedo Es que es difícil, o sea, si el juego... Termina siendo bueno en el gameplay y todo eso Yo voy a jugar y fija que me va a gustar Porque es un Cry, o sea sí, igual no Es, es la difícil. saga que me gusta no, Pero, pero no, Obviamente no. quisiera que siguiera con. Es como un juego, no digo gauchito el Minecraft Pero Digamos, nun, nun, nunca como que te deja así sí, de garpe Es como el God of War Siempre vieron, la pasaba así no, claro. no, no, yeah, nadie no, no, El God of War es otra cosa no, no, no, El God of War es otro escalón. El God es un garche Entero, del principio al fin Es tipo la caricia preliminar No, pero tiene momentos el Lady McCray, sobre todo con los jefes Es más, es más, te es un garche largo Como que hay segundo, tercer polvo Pero el Lady al poder, como elegí sí los niveles Bueno, pum, entro y los juego en otra dificultad Es como un juego que siempre como que la, la pasas bien, digamos. Yo siento, sí, que, es, yo es, siento que nunca, nunca pasando de otra manera. Yo lo banco por eso, pero no me parece... No, yo eh, creo que es, es pseudo-pasatista, pero un poquito más profundo como para llegarte. Claro. Eh, pero no es un juego que decís, wow. No, no, no, no claro. Menos. A mí me gustó más que el de Bayonetta. Mucho más. ¿Vos sabés que no? A mí me gustó, me gustó más, más el Bayonetta. Más me así. parece que la, la jugué ¿4 o el 4? Ah, más o el 4 puede ser. El bueno, no, 4 la no, no lo banco, pero bueno. A mí no me gustó tanto el. ¿No lo no, banqué esa Bayonetta? ¿No te parece que tiene la mejor jugabilidad? Sí, pero sí. no me gusta la historia. O sea, de Maracara el 4, Day bueno. Day Day Day 4 ]E., casi seguro que es mejor porque. O sea, no jugué todo el Bayonetta, pero casi seguro que es mejor porque. En la que cuatro no nada. No, no, igual la, la, no, no, no. Ninguna de las historias son geniales no, no, no Pero no. digo vos... No me gustó como está contada la historia No, bastante. igual como que quiero reformular Tenés razón Por ahí no me gustó tanto Pero me parece que la como, ¿Sabes lo que pasa? Que yo esos juegos Es como que la historia la leo pero me pasa sin pena y sin gloria la verdad sí, que no. soy sincero. yo sincero y me resulta que me resulta que el bayoneta tiene como la, como el, lo importante de los juegos así para mi gusto es la jugabilidad del la bayoneta la rompen las sí. es muy remake? bueno, bueno volvamos ¿Vol vol sí, vol sí, vol la primera Sí, vamos a romper perdón yo una una pregunta que en general me hago es este por qué se hacen estas cosas digamos si es por una falta de ideas o si es digamos por el simple hecho bueno de de seguir facturando porque Pueden ser como dos razones. Puede ser la mezcla de las dos también. ¿eh? Sí, dos. Porque de última loco, sé lo que podés hacer, sacame un nuevo piso persia y adentro del piso persia regálame el Sun of Time HD. Claro, claro, pero pasa que igual igual te sacan un nuevo Piso Persia. el último de PC, regalaban el Sans of Time. En Steam, creo, o no. Y el cuando salió el de Wii, el último, el Forgotten Suns. Te regalaban El original Persia 2 original creo que era una cosa. El primero, el primero. El Steam No, no, el de Wii. El de Wii tiene adentro, creo que es el 1 o el 2, no me acuerdo ahora, pero tiene un juego original de incluir Y en la edición especial de Play 3, te regalaban que está re remakeado en PCN, por ejemplo. Claro, no lo que me... Es el mismo, pero en remake. Claro. Yo, estas cosas, yo, estos lanzamientos tipo la God of War Collection, lo de Shadow of the Colossus eh, y el ICO, y esta, a mí no me joden. Hola, no habíamos por... hablado que es una remasterización. Claro, sí, claro. No, perdón, la, la remasterización. A mí no me joden, como que, es más, yo no pude jugar Shadow of, of the Colossus ni, ni el ICO, y ahora sí lo he podido sí. jugar. Yo te pues si no tenía con sí. email original. ¿No, empezó... no, no, no. Uy, justamente por claro. eso. <risa> sí, sí, sí. No guardaste sí. mal. Sí, sí, sí. Vale. Me ha cantado aparte. Sí, sí. sí, por sí, por sí. No, no, no, es que es, es, es como mi deuda gamer, aparte cuando, cuando me disponía a jugarlo se me acabó la Play 2. Bueno. Claro. Uh. Y aparte, Uy, boludo, no, no, siempre no, no, no, lo sí. cuento. Sí, <risa> sí. <risa> no, vos el que Siempre lo cuento, pero digo Es, es como lo banco porque es como una oportunidad Bueno, pero pero vas, vas a pasar el tema y no es, es muy importante ah. Jugalo sí ya sé Es fundamental Te a contar una cosa que a vos que te gusta medio tipo lo... Más lo, el Shadow los, los Colossus que el Ico Que vos jugás El Ico creo que no lo voy a jugar, por lo que vi no lo voy a jugar Está muy bueno, ¿eh? muy bueno Sí, sí está sí. muy bueno, tiene un par de mecánicas medio sí, cuestionables pero una, es que una de las cosas que me pasó con Shadow of Colossus, un minuto quiero contar esto que es uno de los primeros juegos que escuché la música Yo solamente cuando los juego, vos sos más vos sos más profundizar más en esas cosas, yo no tanto. Claro. Entonces es que yo, es imposible no eh, meterte. Claro. La música es increíble. Después voy a hablar de una cosa del castellano de eso. Claro, que no es y entonces que, que digo que es, están buenos porque son como una oportunidad de, de, de que no lo jugó, de volver claro, a meterse en la saga claro, de los que sí. vienen ahora. justamente la eso, eso. Está, es, es, es, es, digo está tal, bueno eso. Es un, eso, un medio para hacer más clientes, básicamente. Eso no me parece un choreo, digamos, está bien. Son 300 gambas que hay que depositar. Pero bueno, es, es porque nuestro cambio es así, digamos, y en general estos son tres juegos, dos juegos. a una, sí. una nueva generación de gamers que quizás no lo jugaron en su momento. yo imagino eso. que el, todo todo con las primates, el ¿no? pide que bajó la remake del Monkey Island, que ¿Sí? no había jugado el primer Monkey Island porque claro, tuvo la, la, la oportunidad de, ocho. de sentarse le uh -huh. perdió Sí, claro. Igual no hablemos de review de Monkey Island 2 porque. No, no, no sigamos, sigamos. Te no, no, no, no, no, no, sí eh, lo digo. Lo que, la que salió publicada en la última revista conocidísima es un desastre. Ya se lo no, pusieron sí. en el foro. un desastre la review que pusieron. no Es una vergüenza. Para un juego como el Monkey Island ¿sabes? Ya, ya, ya, ¿Ya ¿por es qué? No, no, tío no, no. No, <risas> yo, prefiero, yo prefiero, yo personalmente prefiero No, ¿sabes? porque hay gente que viene de las consolas Y de PC, nunca tuvo... Esa gente de, de chica Nunca tuvo PC Hablaban pues de sistema ha, ha ha, no sistemas como en la lista De verbitos No, igual bueno, quiero decir... ¿Quieres una cosa? Eh, Exo me pidió que no hablemos de la revista No, papá. es verdad, por favor No, no, no, no voy a hablar y, y, es, no, es una crítica me parece Y me parece muy bien Te quiero decir una ver, cosa Te quiero felicitar al aire pero Por el nunca que Exo, Exo no. es el que se cortó el pelo Te, te quiero, brutal, te quiero felicitar, te verdad, felicitar igual, al vale, aire Porque zapato. nunca tirás un, un comentario siempre salimos, salimos Y tiraste ese <risa> Fue muy bueno No, bueno Es una cuestión para pero aparte Es una cuestión simple Una crítica para que mejore Nada más que eso Bueno, Ya se lo puse en el foro Y todas las cosas que la Ahora sí De los reboots sí me hacen ruido y me hace mucho ruido. Como digo, pero, qué, re no pero, re pero ¿para qué reboots hay? Depende. ¿Cuál es eh, un reboot? Bueno, es cuando arrancas una saga de nuevo. No, no, sí, sí lo sé. Exactamente. Pero digo, dame un ejemplo: Prince of Persia fue sí. un reboot. Eh, Trató sí. de ser un reboot. Trató de ser, pero, de ser, pero fracasó. fracasó trágicamente de y fracasó. Comando eh, fue un reboot. Este ahora dime Guy, hay... sí, sí, una es, suerte no. de reboot. Sí. Digamos. Este, bueno, va, salir ahora ex, va a salir ahora el, reboot del XCOM, que va a ser FPS. ¿Cómo bueno, está, uh -huh. están nombrando estos uh -huh. eh, juegos sí. muy medianamente copados. Ahora no, no, el principal ah, sí. no, no, El, el no, presa, presa, no, la reboot del ¿Te acordás no, el que no perdés? El que no perdías, el, el, el de la que te salvaba cada vez que te caías. Perdón, es una pregunta lo que digo. El Sanfland no es un reboot del Sí, pero viene. Bueno, Igual, igual hablábamos del otro, pero sí, no, sí, no, no, no, no, claro, no, yo hablaba, yo hablaba. de cierta manera sí Sí, es, es como un reboot, el el decía, sí, no, no, pero, pero no hablaba de eso, es sí, un eso reboot del reboot, el otro, claro, el no, no, no, sí. no es un reboot del reboot Lo que este... pasa es que este... tenían que, a veces el reboot, después si un reboot, de no, eh, no, otro no, no, más, Folau. Perdón, perdón. Folau es un reboot, Falau. claro, bueno este... sí. A veces los reboots son necesarios para revitalizar una saga que está, bueno Por ejemplo, Digamos el Prince of Persia 3D, que fue el Prince of Persia 3D, fue 3D, un desastre Exactamente Uy, Entonces, que acordó, que no lo ¿qué tuvieron que hacer? Sí, claro, de el de 2000, 2000. ¿Qué hicieron? Sacaron el Sands of Time como desde sí, cero, eh, ¿entendés? Eh, y ya, también eso... Olvídate de todo esto, eh, ahora viene de vuelta Sí No, o sea, bueno, es justamente no. para eso. Bueno, gracias. pero digo, o al contrario. Eso, eso, eso sí me hace ruido porque no puedo evitar decir, che, pero no se les cae una idea, boludo. Igual no, a mí me pasa mucho. Pero con en el reboot no, no es que no se les cae una idea. Una... El reboot, la idea es nueva. O sea, el tema son las remakes. Oh, no. Es que no, no, no, no, pero el no necesariamente. El, el capaz que la idea estaba claro. bien, pero la aplicaron mal. Claro. Entonces, bueno, empezamos de vuelta, hacemos esto y metemos algo más. Igual, cosas es que a I'm sure tengo algunas remakes que sí me suena que me están robando plata. ¿Entendés vale, no, no sé, pero me parece que cuando sacan una remake del. Por ejemplo, de Final Fantasy DS, están buenas, son entretenidas, bla, pero le ponen. Sí, más que remake, o sea, lo que remaquieron es la parte de gráfica. Sí, lo un dungeon. Más. Sí. Todo bien, pero me estás cobrando un juego entero por. O sea, pero para de cero eso es lo que te quiero decir y nada bueno, está, o sea, o sea hay es sí. una remake propiamente dicha porque lo único que hicieron sí. fue cambiar la parte gráfica igual, igual bueno recién pusimos en la página puse la página review de Resident Evil de Lego eso es una bueno remake. eso es una remake Bien por ejemplo claro, es claro, ¿no? genial eso es una remake bueno el, el pero no un reboot no pero Resident, no es un reboot podría Resident como, ser el 4 o sea, podríamos considerar un reboot digamos sí, No sé, yo lo veo como, una, como un cambio, no, no como que no no no, no eso, nada. eso, es no, no, no. una evolución natural. El reboot también viene de la historia, la historia también viene... agarra los personajes pero no, no los agarra Pero para Sería no, que pero conectándolo con anterior, como que empieza de como cero con otra medidas. cosa nueva. No, bueno, pero en en ¿Cómo te parece, ¿Cómo me Aida. sumo. Aida. Sí. En, en el 4, o sea, hay, hay una relación sí, hay una hay relación, no cosas. No, o sea, no, sí, mucho. no, de hecho la historia está, me sumo mucho, me sumo mucho lo que él dice la historia, porque, o sea, claro. porque de hecho, el reboot viene viene de la mano de la historia. Me resulta que es la evolución natural que tiene la Racing Evil, ¿entendés? Me parece Caso, caso, sí. Porque mira, es lo mismo que hablemos si fuese Mass Effect 2, no es un reboot de Mass Effect 1, pero no, es no. la evolución de la natural que tiene que tener. O sea, es como decir GTA 2 cuando saltó el GTA 3. Exactamente. Bueno, claro, claro, claro, es, claro, claro tal no cual. Ves. Es por la tecnología que tenés, por cómo lo vas metiendo básicamente eh. No, igual, una cosa que, que me resulta también de las, de las remakes, en realidad no, no es que estoy enojado con las remakes, sino que estoy enojado con tanto retro, ¿entendés? Sí. Como que, no. para como Tiene que ver con para. lo que, lo, que, tiene que ver yo, con, con... lo de no se les cae una idea. No, es que también tiene que ver con que los gamers que empezamos con el NES, bueno, claro. con PC en mi caso, eh, bueno, yo que empecé con la Atari, pero bueno, el Magma. Eh, es como que ahora ya tenemos suficiente edad como para gastar nuestros morlacos en la nostalgia. En, en la nostalgia. Ah, tal, en respecto sí. a nostalgia, viste, bueno, Mega Man. es que en realidad? Los últimos dos, me resulta ejemplo. que la nostalgia es como un. Ahora es un motor muy sí, grande de plata, sí. violento. Y también porque a veces claro. capaz que no encontrás cosas en los juegos nuevos que te hacían recordar las la viejas glorias, digamos. Eh, hay, cabeza, hay algunos juegos que dices, bueno, tan buenos los juegos de ahora, pero dices, sí, y pero cuando yo jugaba, más que nada, porque en la realidad las mecánicas de juegos anteriores no eran una cosa genial, pero claro, tenías más tiempo para jugar, eh, te metías más en el juego, y bueno, quizás, quizás apelan a eso los tipos. Bueno, ¿sí? como, como conclusión, me parece que, tipo, como que se dieron muchos comentarios muy copados, me resulta que, eh, tal cual, que me parece que Cry es un ejemplo de un reboot que. No se sé si va a estar bien o mal hecho, pero creo que todos los vamos a jugar. Eso es lo sí, que pasa. Sí, eh, todos sí, vamos comprarle... a comprar el enemigo Para hacerlo, para ver qué onda. Sí, sí precisamente. Igual es como que. Lo, una de las cosas que también te hace ruido es como. para el 4 salió cuando? ¿En 2008? ¿En eh, 2009? Sí, ¿no? hace el años, 4, sí, hace dos años. Sí, ¿no? Hace dos años. Hace años, boludo. Y, y ya, ya rebotea la serie. Es como, es como Spider-Man. Sí, igual. Que, que, que terminó. Sí, de En 2006 la 3 fue un desastre. Bueno, <risa> por Ron y cuenta nueva. No, 2012 luego. sacamos. Bueno. Por cierto, no, no sé si lo vas a contar en las noticias. Quién va a ser Wednesday? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ya lo digo. Después lo contamos. Bien, lo contamos. Eh, ver, entonces para darle paso a la siguiente parte que vamos a hablar de las reviews de Castlevania y Lara Croft, vamos a tener a Pergo que nos va a contar acerca de Lara Croft, largo y tendido. Te quiero escuchar. Claro. Bueno, <risa> es obvio que se va bien con eso, pues. Salimos y a full. Sí, sí, sí. No, no. Es como, la es como, es como, el comentario es corto, buena onda. ¿entendrías? Sí, mandale pepa. Sí, sí, sí. sí es como 13 o 5 dólares. O sea, es como dormir ahí. Bueno, bien, eh, a la vuelta. Castellonia. Del Castellonia que te, te contás, por favor. Ven. Ah, otra reboot. Castelvania. Por eso, claro. Totalmente. No, para ligar, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, Que las aman porouchito Artista exclusivo De Así se pasa el voz Bueno, les estaba contando Que vamos a hablar de la, un reboot muy importante De una de para mí mis eh, sagas favoritas Castlevania para Porque hay una situación que la gente dice Castelvania, Castlevania ¿no? o Castlevania ¿Cómo es? No. ¿Sabes lo que pasa? Yo ¿Para? no... Pues, para, para. Es una duda que para. siempre tuve. No, no. Para, para, para, me pasamos a la... Castlevania. Ahora a la Real English a la, a la Inglesa. inglesa, inglesa. Castlevania. Oh, Castlevania. ¡Oh, muy bien, nene! ¡Muy bien! ¡Es Lo que pasa es que. Green, que peribes, tira, su, igual, igual lo banco a León cuando. Ayer el otro, el Bosca 1 cuando dijo 2002 el mafia, así de una, ¿viste? Sí, claro, ¿Y? no, no, no es la, es la tiene que reclara, que lean, la Lean le a Está bailando? calladito, pero salta y es así, no, es Lean Lean Lean tiene mucho dato de color. Sí, Pero sí. mucho, mucho de verdad y te tira tipo no, solían tal no y te color y la caja tenía tal tapa. Como dices, dices el Alejandro Fabri ¿Cómo misma no no esa? Que tiene toda la data ahí, viste, y siempre te va tirando no bueno porque en el año 1953, Gimnasia de la Plata formaba con bueno, y bueno, y, y, y, y, y lo es así, ¿no? mil 2002, pedazo de trono eh, No, lo que pasa es que no no voy, ve, la no. verdad no puedo decir que Solveni toda la toda la review Castor, hablando, no puedo. Eh, pero bueno, el Castlevania, eh Castlevania, eh, sí, Castlevania, sí Uruguay. Murray, ¿dale? decimos, sí, Murray Hurlingham, no, no es, no, es Hurlingham. Más de una vez a uno de nosotros le dijimos Microsoft y no Microsoft Sí, Eh, boludo, vos decís Resident Evil 4 Decís Resident Evil 4 No, no, no decís Resident Evil y cabrón, decís Resident Evil Bueno, Resident Evil Resident Evil Es más, es más eh, amigo, no me da un Resident Evil Ahí no mira yo, mi guachita, te dispará. La X como la X voz 13 no. sagrados. De de de de de de un saludo. Ah, a Adri un saludo a Adri por ah, va a Adrian Se sí, igual vino Adri se, se todo, sí, ¿no? y, y bueno, bueno, se escoge el todo bueno, el Oscar, fue el que se. Vino bueno. Adri y trajo el vodka, fue como. Les pedimos perdón quizás por, por el bosque anterior, por si nos tapamos mucho. Por si, sí, bueno, estuvimos en otra onda... Se me a entender que, que estamos de fiesta, violento. Obviamente... La única conversación de, de borracho. Tal cual. Sí, claro. Pero de gamers. Ya. Este, bueno, hablando de Castilla eh, lo, lo empecé a jugar, lo jugué hasta el primer, hasta el primer boss. Eh, la verdad que me gustó muchísimo. Quiero decirles que... Sí, un, yo me lo imaginaba. increíble juego. ¿Hm? Por, por, la, ah, bueno. por el tiempo que lo jugué, voy a decir varias cosas muy importantes. Estoy primero a Adri, <risa> primero <risa> es uno de los juegos que mejor se, eh, recuerdo que se haya visto en mucho tiempo. 360. Es un juego multi y se ve increíble. Yo estoy jugando 360. Muy bien. Tiene un grave problema que es que... Mira, te contando una cosa. Te jugué la demo en PlayStation 3 para comparar. Y la verdad que... No, está no, no, bien. pero eh, digo esto porque vos decís que vale los 300 pesos sí, que debe valer. A ver, quiero aclarar una cosa, porque es muy importante. Cuando hacemos esto, si yo no te digo que la revista en la página es porque es la preview. O sea, es jugué una hora y media al juego, llegué, maté el primer boss. Es una idea, es un pantallazo. Si dentro, o sea, ahora llevo a mi casa. Y de repente el pibe suelta el ladrillo. Es un pendiente antes del boss. Volamos, volamos, Es un antes del de... boss. claramente de sí. Años. Qué lindas épocas época época. Cuando tenías Las... el logo solamente. No, pa ti para mí fue el No Nadie <ríe> te tenía. review, ahora me ponen tipo, ah, flojo, la batiposta. la batiposta. el <ríe> Todo combate. Escrito, cuando dice la que todo bueno. combate, cuando hice la review de Naruto, puse la de eh, Franchila diciéndole a Emilio, dice los ninjas, los ninjas, dice, ¿no? <risa> si se pasa, blog, así se pasa la nena. A ver, <risa> es que era otra, era otra persona. Un saludo a Sis. Sí, sí. Sí. No, así le pasa a la nena. El, el socio fundador. Les le conté una historia. Eh, cuando un día fuimos a una, a una famosa reunión, y este chico Iván se sí dijo: Yo tengo un jardín de infantes cerca de mi casa. Y tipo, nunca más dijo nada a nadie. No, no, <risa> volvió, no volvió, no volvió? No, volvió una vez y trajo un cuchillo mariposa. Sí, eh, es raro. ¡Wow! ¡Frepú! Y hoy incluso la mía, eso no, todavía no se comporta de no. esa manera. Este, bueno, les quiero contar. La verdad que eh, gráficamente se ve de la hostia. Como Les quería un dato de color que es importante Porque el que avisa no Si yo vuelvo a mi casa y de repente el pibe suelta el látigo porque no es un látigo? Es una, es una cross sí, bueno. se, sube una, se sube a una silla de ruedas Y el juego cambia a tipo Dale de comer al abuelo Puede ser malísimo tal vez Yo lo que jugué me, vol me voló la cabeza Me parece que gráficamente se ve muy bien Es una de las cosas que mejor se ve Mejor que de 2 Es como. No, yo lo estaba yo, no, pensando eso, no, no No, porque. Sí, sí. Un, un grave error que tiene. Así, un grave error que no. tiene, voy, a, voy a decir una rentoneada que no es una rentoneada porque no tengo la. no tengo sé la, lo que haces. No tengo la de conocimiento de rentón. Bueno, sos del club de los 60 cuadros por segundo. No, yo tengo que me hago no, la paja. Sí. Eh, <risas> no el escenario es estático. Tipo, no se rompe nada. Es tipo así y como está planteado, quedó el escenario. Si vos le pegas a alguna una cosa de madera, no se marca. Le pegas no. a una caja, no está. Grabe. Le pegas a una, una carpa, no pasa es nada. Es una fotito, como recentí el TableView. Es una foto. Es una foto preciosa, la verdad. Sí. Que tipo te moves sí. y el entorno claro. es increíble. Los paisajes son... Los paisajes Tal cual, El entorno es... La dirección muy artística es muy, muy buena. Bueno, la dirección artística también es muy popada, es muy ponja. Como, tipo, muy. No muy sí, ponja mal No ponja, Tal cual, ¿eh? ¿eh? se entiende mal. tenés razón. No ponja en el mal sentido. Ponja no, en el no. sentido de, tipo, es un Belmont sí. y, tipo, sí, sí. es muy fachero y la tiene muy larga y te dice, te pego en el látigo. Estoy muy, estoy muy ocupado. ¿Cuánto es cuál Jodelidad. Es un coshboard. No. Sí, no, <risa> no. No, no hay mucho para no conversar. Es, que eh, tipo. Tenés eh, botón para pegar débil, botón para pegar fuerte, los mismos botones que el Bodo World. En todos los juegos de ángulo, igual, Vamos, a, X, y si vamos, a, vamos a sacar una remake. Sí, sí. Como, tenés, eh, como tenés una arma larga, parece que fuera cadenas cadena. Qué raro que, que, malo que eh, después de la pero Los agarres este, siguen siendo agarres. Te moves. Usas con... el látigo para colgar. No ah, el látigo para colgarte. Pero es igual ya medio que lo habíamos tirado en el anterior. ¿Qué cosas ahora? ¿Nos puede salir que, digamos... A ver... Eh, ¿Qué cosa viste? Sí. Para, para, para, para estar escuchando... Diga, abole, a ver, hay tiene quick time events que en vez de ser con mm. botones, son como un círculo que se va cerrando y vos tenés que a apretar ver. justo en el momento que tenés que tocar para... O sea, se va cerrando y justo en el momento que tenés que tocar para que se... Como hacer el círculo, claro. Claro, tal cual. Eh, está muy bien la... ¿Qué te pasa? <risa> ¿No te gustó mi...? No, no, no. Es un círculo que se va eh, cerrado, eh, Sí, sí. Es un chiste que... Bueno, hay que, no nada. hay que lubricarlo Bueno, eh, sí <risa> Bueno oh, Dios. Eh, Me parece La, la historia ¿Sí? parece muy copada Muy copada La verdad que me gustó Como, como se presenta Igual es una historia muy eh, Castelluania ¿De tipo. qué te Bueno, básicamente se murió Tu señora hace dos, tres días Vos vas por el bosque Yendo a buscar eh, Para hablar con ella bueno, en la primera parte Para hablar con ella eh, Para hablar con... Porque está muerta Entonces tenés que buscar eh, Tu clan te manda Hablar con ella Porque te sí, quiere Siempre te van a matar la... a la... A tu mujer. El bañante como. Sí, bueno, es lo recurrente. El bañante yo no. Sos un Belmont. Claro. La familia Belmont son los. Belmont Como eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, los de Crepúsculo. Como ¿no? los Locos Sam's Exacto. Bien, pero más facheros. No, a ver, ¿qué puedo agregar? El sistema de pelea está muy bien, no tiene locón. No es que se centre en un chabón, sino que vos te en el entorno no Me molestó mucho la cámara Es no, como que así. está muy estática Y de repente si vos te vas muy la, al, al fondo del escenario Que está estático La cámara no es que te sigue mucho claro. Queda estática Entonces en un momento perdés, la, no, perdés la, la noción De dónde está el enemigo Ahí es cuando yo me pregunto digo Nadie probó esto Claro. Es algo básico. A ver, es algo básico, es una pelotudez. por el diseño? pasa vi, vi. que molesta, pero no tanto. Pero, no, no, no, no, la yo en un momento, todas las reviews que leí o vi se quejan de eso. Yo ¿sí? momento, en un momento, no podéis no, no, manejar no, no, en un momento sí, dejé claro. de ver a los enemigos. Tipo, claro. Una bueno. pantalla negra y dejás de ver a los enemigos. ¿Qué decían Que le estabas pegando algo que no se veía. Bueno, viste típica situación de cuando jugás, cuando estás muy acostumbrado a jugar un up tipo Double Dragon, así, o Scott Piri, Bueno, los callejero, sí, sí. Hasta Oye, la punta de la pantalla, dale, y cuando y me sale el cielo, le pegas y no lo ves, pero le seguís pegando porque sabes que está ahí. Eso es, una o sea, cosa, te es la barrita, vamos a aprovechar. La, arriba, aprovechar. la barra que va bajando, bueno, acá pasa lo mismo: vos le empezás a pegar al círculo negro y matás a enemigos, pero no o saben no dónde están. Bueno, ¿Vale? sea, yo no, porque estoy jugando tan difícil y me está costando un modo, pero lo que digo es. Eso, es como... a ver, es, es, es como un error clave. Algo que digo, mi ¿no gente lo pones a jugar, alguien se tuvo que haber dado cuenta, ¿cómo sí, lo, lo, no lo arregle? Sí. Son eh, cosas básicas que a veces yo no bueno, entiendo. Bueno, pasa que la posición de la cámara ayuda para el tema gráfico. Sí, bueno, está acá, bien, no pero, podrían bueno, agar, pero podrían haber hecho una cámara una estática. Movemos un poco la cámara o lo dejamos así para que no caigan los frames. Dejamos así. también pero podrían haber hecho una cámara estática, pero tirarlo un poquito para atrás para que yo vea los enemigos, me parece. ¿Qué sé yo? No, no entiendo problemas. Puede ser no, así. Muchas, muchas veces pasan cosas así. ¿Por qué no hicieron eh, de esta forma? El entorno es en 3D o es... ¿Qué se les ocurrió? El entorno es en 3D, ¿no? en 3D ¿o, o, o es una foto sobre personajes 3. Un renter. Me mataste. ¿Cómo, no, no, revuelta. porque Resident Evil, el Resident Evil de GameCube, el, el escenario es una foto en realidad. Y no, no, no campaña... es que todo 3D. Es estático. Ghost también es cámara estática, pero la usa sí, mucho mejor. Pero, pero claro, la claro. cámara de 2 World te sigue mucho mejor. Claro, claro. Y, y cuando hay escenarios donde. Sí, donde hay escenarios. No cambia a veces el panel No, se gama aleja un poco. Y vos tenés una idea del escenario Bueno, yo me acuerdo de God of War 3 Igual es una obra maestra, pero God of War cuando se aleja y vos peleás contra el, contra el sí, cangrejo sí. gigante Lo ves mucho más de lejos, pero se ve todo el escenario Sí, cambia la posición Bueno, todo. acá ya en la primera parte ya me perdí un poco eh, sí, Una sí. cosa que me gustó mucho es que parece muy dinámico Como que en un momento estaba peleando y de repente me subí un caballo Y de repente empecé a pelear arriba del caballo Y la escena cambió y maté un par de chabones Y llegó una parte en la que tipo De nieve En la que, bueno, y luché contra el primer boss Que ya que no jugaste Shadow of Colossus te va a parecer increíble, pero no es que es tipo Shadow of es, es. es. Bueno, ya <risa> le dije el otro día. Es. Yo en, en lo que leí decían que era como tomó la, eh, la jugabilidad de todo el World of War y, al, y los voces tomó lo, los titanes de Shadow of Colossus y lo hizo igual. No, no, no. De hecho, se llama el primer voz que se llama Es un titán. Sí. ¿Tipo vos? Sí. No, no, no, no. no. Estás jugando y te dice. Apretar no, el -t que es el gatillo, el Ray Trigger Apretar el Ray Trigger para colgarte del Titan. titán Genial Y la música es tipo, Chana, ah, chan, chan. Y, tipo y eso Que ah, ah, ah. es la típica música Camina Burana de tipo de, No, Colossus sí, Y sí, vos sí, estás sí. subiéndote al Colossus y dices, Yo ya lo hice sí, Pero sí. Viene, El chabón mueve el brazo y te dice Apretar el T para colgar Ya me lo dije ya lo sé Ya lo hice 12 veces, campeón Y vos te agarrás del titán así Y el chabón te va moviendo Para pará, ya es un punto o neurálgico llegas, en el chabón, le tienes que pegar, el chabón te manda la mano para sí, es igual. Pero bueno, agar para para. Igual, para, Para, para, No entiendo, bueno, ya lo habíamos hablado con, con, con, con tan exactamente lo mismo también, ¿sí? así que. No. ¿Cómo cómo? Te tenés que colgar. De qué, veces. para de qué de los Dos dos No, me parece, va a no tiene más quick time event sí. que colgarte de titanes. Sí, pero es lo mismo. O sea, igual, la idea nadie, es la meto la polvo. ¿no? A ver, a ver. Exactamente. Pero, eso eso me... decir. pero igual se lo chaleo muy feo. Es Como que, y bueno, bueno ya lo habíamos discutido así, con Dante's Inferno, ¿no? Como, ¿por, no, ¿por qué no, la Dante's Inferno igual? es papel carbónico sí, sí. arriba no, de Go 1 y salga Pero con qué caradurismo... ¿Y viste que a veces no te queda bien cargado. Bueno, yo tengo miedo de irme a la mierda. No me parece que un una copia sí. no, no, no, pero esa digo, escena en particular de ese juego bueno, es, es, son cosas que pasan a veces no, no sale y pone algo de o sea. puta eso no es un, bueno, no, no, no no. Es un homenaje O no, sea, sí, el robando. ¿Es, no, es, roban. voz, ¿Es un voces como ese, digamos? No lo no sé. Según decían, no, sí. No, no sé. Según decían, sí, creo que sí. Y pero bueno, claramente. No no son todos así, pero sí. No, no, no, no, no, hay varios así. Puede ser que no sean todos así, ni en pedo. Pero la realidad es que en ese momento, tipo, mi cara era de sonrisa De choreas hasta morir, ¿entendés? Yo estaba jugando y dije, no da que choreas. No da que hayas choreado así, no da. Yo estaba viendo y dije, no puede ser, la música, ¿entendés? Porque meter una música diferente y le das un ambiente. No, no, es el mismo ambiente. Mucho horror, aparte de la escena, tipo, el titán solo tirando un par de enemigos como para que parezca que no lo choreaste, ¿entendés? Claro. Que, no, me pareció muy grave eh, Pero nada no, la verdad es que parece muy entretenido, parece muy divertido, se ve de la hostia Tiene una, una forma con la cámara que no me gustó, esos pseudo homenajes tipo dos war una cosa que no entiendo es, está bien, vos elegiste un, le elegiste la cadena como poder Y tipo, es el mismo que Kratos, tuviste la mala suerte, que soy un juego que es genial, que tiene cadenas todo bien pero no me puedes poner cuadrado cuadrado triángulo que sea un combo no claro a claro. ah, ponerme el triángulo cuadrado cuadrado y es diferente se siente porque <ríe> Por lo menos los algo. tiene mucha muscular. Yo cuando sí. juego al God War. Sí, tarda, yo me acuerdo tarda, que es exactamente. Que es guardar guardar de esta. El God tira de tira las cadenas. Bueno, esto es igual. Yo aporto el God War de angular. no puede ser que un combo. No puede ser. Bueno, pero cuánto juego de pelea tenés? Eh, bueno, vendías sí. bola para media sí, U para abajo pero, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Baja, ¿Sabes él? cuál es la diferencia que en memoria oscular y memoria visual? Yo hago una U para adelante y un cuadrado. Y tiene una, una U tiene una U para y tiene una U Y un cuadrado y el yo hace un láser. Acá es tipo hago lo mismo. Es golpe, golpe, golpe, golpe, golpe piso. ¿No da? No sí. da. Eh, de todas maneras. La cosa es el movimiento que tenés que hacer, otra cosa es exactamente lo mismo. Exacto. De todas ¿Para qué te sirve el movimiento, digamos? Igual no es igual, quiero que sepan. No es que hace el mismo. No es tipo el Dante sin inferno que el John Aprendas cuadrado, guarda, cuadrado el hace hace igual. Cuadrado, cuadrado. Por ejemplo, una cosa que me gustó que tiene. Todavía no puedo creerlo, Dante sin inferno. Te, bueno. te, juro, te juro que me voy a morir y no voy a entender nunca cómo llegás a hacer algo así. No, no, pero te juro, eh. Te juro que cada tanto, viste, dicen Dante, dicen inferno y yo, y de repente en mi cabeza, Dante es inferno. Hijo de puta. <risa> no, no, te, te a contar es un no, un... no, es un no, no, no, no, Bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, un no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cosa. Eh, no llega tan. No, pero no, pero parece que. Parece, la parece no, única no, mejora que no. tuve fue que, tipo, habilidades, claro, sí, que compras habilidades, creo. Sí, compras. Sí, sí, bueno, sí, tenés seguro. un libro con habilidades sí. en las que compras nuevos combos. La y compras eh, no, como digamos, un upgrade a ese combo. Tipo, si de repente eh, compras una, un combo que es cuadrado, cuadrado, triángulo, puedes comprar el upgrade que es cuadrado, cuadrado, cuadrado triángulo. Claro. Es muy parecido con Word. O sea, algo que no eh, ahí Fue bueno, estándar, digamos. Hay, ahí no tanto, ahí es como más el estándar del, claro, del, del género. Eh, no. el género. Sí, tenés razón. Bueno, eh, tenés unas dagas que las tirás, que al principio son el mejor arma del juego. Porque, tipo, de repente me, me caen tres sí, hombres lobos. Estebaña, sí. Tipo, tenés que... Estás pegando así, de repente te aprieto el círculo y el chon tiene un escarbadito y mata, explota el lobo en mil pedazos. Ah, sí, Explota en mil pedazos. con las anteriores. Yo me quedo como tipo, what? A ver si, si sucede de nuevo sucede de nuevo. Hablemos ahora del... De lo que es esto como reboot ¿Cómo te sentís vos como fan de Castelvania? Digamos Que de repente te traigan Un pseudo of War con llavos de no, Yo, ¿Sabes qué? Yo le, yo le preguntaba a Pergo como... No, pero digo Por más que digas Che, qué copado Le estoy pasando bárbaro Pero de repente tu ahí dice Para, es un Castelvania mira yo le preguntaba Le preguntaba a Pergo Lo de si podía separar su fanatismo del juego Porque para mí, para opinar Es fundamental Si yo me pongo fanático No, me quiero cortar la chota Sí Pero me he guardado la chota porque la historia se fue a la mierda, no saben qué más hacer, inventan Belmont por donde quieren, hacen una historia que no se pega con la otra, le perdí toda la autoestima a tipo, lo que es la historia porque basta de a, a Drácula, no da. Eh, y la verdad es que el Castellón se juega 2D, no se puede jugar 3D, no se puede, claro. porque no, le cambia lo que es el juego. Ya lo que hablamos como, en el bosque anterior. El no pues se puede arrastrar, no tiene capa. O sea, todo bien, son boludeces, pero para mí es importante. No, no, no agarra los ítems, entonces no, no puedo tirar el holy water de arriba. Tipo, no, no tiene los escenarios sí. típicos. A ver, una cosa, Castlevania es un juego, tipo, el Zen the Night. Yo creo que es uno de juegos. Oh, creo que si sí, yo era un top 10, no juegos de ¿no? mi ¿no? vida, ¿no? te costaría el top 10. Para, para PC. Es tipo, ah, ¿está para, para comprar? Está es el original un juego, y una pseudo remake Es un juego de otro planeta, boludo Realmente es un juego... No, no es que es un poco completo Tiene historias completo completo Tienes... Es otra cosa de otro mundo Entonces la verdad que Cagar en un reboot de una saga así Es un esfuerzo que aplauso, aplaudo Porque la verdad que se ve muy bien Se juega muy bien, es entretenido Pero es un hack and slash No es un O sí. Entonces es un... Si, si lo pienso... Si se llamara Pepito Sibrián Es un golazo el juego, buenísimo Yo de cadenas, soy un vampiro Está genial, buenísimo claro. sí, sí. Pero la verdad que tipo... mal, seguro. No, es muy bueno eh... Pero la verdad que... Aparte, a mí te juego recitando el poema de oh. ser maricas". <risa> <risa> <risa> no, maricas ¡No, maricas! Sé siguiente nivel <risa> eh... No, la verdad que La verdad que como juego es, es muy bueno como saga Pero es lo que pasa? Es que hay una cosa con los fanáticos que no aceptan que la, el juego tiene que evolucionar sí, En algún la, momento la. tiene que pasar al otro nivel Porque a mí el Area of Sorrow me encantó Porque es más Castelvania, 2D, bla Pero tipo, cuando hables el salto a 3D No lo no, no puede ser igual Conserva cositas de Castelvania, Como esa onda transilvanesca, Que el chon se llama Belmont Que sea muy fachero siempre la una Que siempre se llama María por alguna razón <ríe> A ver, a ver, pero, pero volvemos al, a un ejemplo que había tirado por antes. De GTA 2 a GTA 3 sí. es la evolución Necesaria, y el paso en 3D, pero es muy parecido lo que tienes que hacer. No, pero pues es lo que pasa. Vas de, mis, vas, vas de lugar en lugar buscando la misión, las claro, la historias claro. son similares, te robas el auto, sí, haces no, esto es el mismo tipo se, de juego. Se, el es el mismo sí. tipo de juego, pero en 3D. Pero, es okay. que hay juegos que son a pasar. igual. Bueno, eso, Igual de, de todas maneras, fíjate una verdad. cosa. No es el primer reboot que tiene Castellónia. Claro. Castellana viene de Nintendo 64 que tuvo. ¡Uh, que, es verdad! ¡Oh, qué uh, claro. uh, horrible! Es. ¿Dos? Dos juegos. Dos juegos de Nintendo 64. ¿Cómo no sé a se puede decir al de PlayStation 2? Que el, ya la segunda parte de PlayStation 2 claro. tienes Pokémones. O sea, claro. todo bien. Lo que, pasa, lo que pasa es que para, para una saga tan grossa como esta, yo siempre pongo el ejemplo de Resident Evil 4. Eh, para una saga tan grossa como esta, cuando vos le cambias la jugabilidad, tenés que poner algo innovador en el medio. Si no es como que termina siendo una copia, así? Claro. así. Resident Evil 4 innovó, porque hasta ahora no hubo ningún juego, en, hasta ese momento no había ningún juego que haya aplicado la jugabilidad que tenía Resident Evil 4. Ya la Hay veces que uno le pone una jugabilidad a un juego que es igual a otra y hace un juego de la hostia. Claro, sí, Tipo, Dead Space es igual a Resident Evil 4. Sí, Yo sí, sí. Juego de Space y me siento jugando a Resident Evil. No, 4. pero Dead sí, no, Space es una saga de las cosas que. Y apunta ya es una cosa. En realidad, toma. El sistema de cobertura de guía software y... y digamos... No, pero y, te vuelvo, lo que quiero decir... Y la y la plataforma de of Persia ah, no, no es un juego de la pero concha para, de la no, lora. No es, no es el sistema de cobertura del Quantum Theory. No, no. No, lo que quiero decir es, vos puedes agarrar un juego nuevo con cosas, pero cuando, pero cuando vos tenés que hacer una evolución de una saga conocida, si no haces una innovación es como que la crítica te va a matar. Claro. Te va a matar, ¿entendés? O sea, es así de simple y yo creo que eh, este juego por más que sea un genial jugando, lo, lo van a matar, ¿Te, te más que no la matar. crítica ¿Te los, te, te, te los, los games, games, sí. para mí no lo van a matar y de hecho no lo van a matar todos porque yo no lo voy a matar bueno, no está que, bien, está claro, bien ¿sí? digo, pero te voy a decir una cosa hay una realidad que es que el, ju eh, el los juego los flickies hablo después, <risa> Sí, no, entiendo, entiendo lo que decís pero el juego se... yo cuando juego, intento analizar Intento Te que poner el... O sea, me saco el fanatismo y aparte lo pongo en, tu, en contexto. Sí. Y me resulta que en contexto es... El primer Castlevania de mucho tiempo, que es un 3D, que es bueno, o pseudo-bueno. Sí. Sacándole el hecho de que venimos de juegos muy malos 3D, con el cual venimos con una predisposición de que va a ser una verga... Tiene el loguito de Kojima que haya hecho no el chino, es, está ahí. Es Kojima, claro. sí. Pero empieza, empieza el juego, ves el zorro y decís. ¡Y Esto va a ser romántico, claro. Sí. Y la va a pilotear, de alguna manera, la va a pilotear. Un día pasó por la oficina y dije ah, algo. Yo en un momento estaba. Dos o tres tips y ahora, ya ahora ahora que como que me enamoré Ahora como que me enamoré, pero en un momento estaba muy enamorado de Capcom y cuando apareció el logo de Capcom, yo me ponía contento. A posta, sí. Sí. Después como que me desenamoré y digo, sí. qué paja Capcom, pero cuando, cuando aparecía, me ponía muy bueno Para resumir este, y para darle paso a los al grupo de los, ¿Sabes qué siento? Siento que son dos personajes de los otros locos. <risa> Viste como el, el auto en misil con el tipo macabre, los hermanos. hermanos, hermanos el dragón, el auto lo no, pero bueno. Tipo, siento que es eso, Ay, que sí, voy a dar paso el... a. No, eh, Fan... Mysterio juega Fantastic fantástico, un wow. Sí, algo va a lo no nada. importa. Bueno tiene, bueno, tiene un nombre así. Antes muy sencillo, de entonces eh, voy a genial. resumir un toque lo que quería decir antes de dar el paso a Perno de una y a, a Patán. Eh... Si tenés no una 360, ni dudes en bajarte loco. No dudes en bajarte Es no, súper no, original. Son dos DVDs. Igual es una, una paja, hay que instalarlo encima. Son también. dos DVDs. Eh, de DVD. ¿Requiere muy... sí o sí el, el, el, el, la instalación? No, no requiere, pero sí, ayuda. Puede tironear. A mí no me tironeo no eh. no eh, eh, si y no estaría. eh Quiero Si no el Fiat 600 Igual es una paja eh, poca No es. Eh, porque pooh, puedes instalarlo Y dejar el DVD 2 bueno, El mierda Bueno, básicamente Si no el Falcon que no es verde pah, La no sega, verdad es que eh. ¿Sabes qué? Carrita. ¿Sabes qué? Me voy a arriesgar Si te tienes una play, cómpralo. Bueno, listo, me encantó. Genial, yo lo compré. Y ahora llega el momento de los no. hermanos McKenna. <risa> <hermanos risa> Lara Croft. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, Guardian, of Light. The Guardian of Flight. The Guardian of Flight. Bueno, verga, de nombre. ¿no? Sí, sí, más genérico. El segundo personaje es el guardián. Te voy a hacer un favor. Dale la palabra perro mucho porque lo veo hablando poco y me gustaría hablar más. Sí, buenísimo. está bien, Y bueno, la cosa es que, no, fui a la casa ¿no? ¿no? de perro. ¿no? <risa> El tiempo <risa> pasado y, si, como siempre, voy a casa del perro, eh, Traigo un juego para comentarnos. La última vez fue el Toy Story. Es verdad Claro, es, es verdad. verdad. Y los jugadores del también, claro. Bueno, entonces, eh, este juego es eh, el último de Lara Croft. Que básicamente viene a cambiar un poco la jugabilidad de lo que se viene viendo de toda la historia de Lara Croft. Un poco no, todo. Bueno, sí, no, igual, sí, igual hay, cosas, hay una vocación ah, para eso. Es otro reboot. No, no, ah, no, porque hay una o sea, La historia. O sea, pueden seguir la historia de los Lara Croft por la claro, verdad. Claro, si sí, es otra aventura de eh. ellos. De hecho, van a ser Tomb Raider en consolas, Lara Croft Anne, lo que sea, en descargables. No claro. que, la que es que no? Porque en un momento... que era huérfana en una de ¿No lo en las películas? No, no, tío, no, no, tío, no, no, tío, no, nada que ver. Tío, no, tío, no, no, no, no, no, no, una no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Jolie Es no, no, no, no, que no, no, es no, Creo que sobrevivió no, no, de no, no, es no, arqueólogo no, no, Es no, síndrome que tiene no, Rueda, no. eh, la historia. Que fui a bajar Ford con Buby, pero bueno. Para. Una, una última aclaración. Sí, ¿Para sí. qué consolas si está y es descargado. Está es? en Xbox Live, está desde agosto y fue exclusivo por un mes. Y ahora ya salió un PCN, PCN para y un PC para descargar. En PC Sí, es descargar, es a descargar. Así, ah, no, ¿eh? bueno. Eh, bueno, la historia, la voy a contar un poco más o menos. Es otra aventura de Lara Croft que eh, va a buscar eh, el espejo de. No sé, de, de la zona, no sé, del espejo el, de Hugo. El, ah, el espejo de Hugo, El espejo de Hugo, Que de Mocking Mirror, como el, como el, el Broken Sword ¿qué? <risa> Olvídate de bueno, la historia porque ¿Qué? la historia o sea, se te puede olvidar tranquilamente. El espejo de es. capa o el espejo de caruso, viste. Exacto, no es la misma, nada, es lo mismo. Bueno, eso es un punto flojo del juego porque tuve que buscar la historia en Wikipedia porque en el juego no te la cuenta ni a palo. Sí. Genial. O bueno. trata, trata <risa> de palo. no la palos. No, no te la tipo, no la cuenta. <risa> tipo, en la cinemática te explican la historia, sí. y explosión, entonces escucha Bárbaro y después habla a Lara y no entendés una no, bárbaro. No sé, no, la cosa es que va a... contar por qué lo sigue un Shupanqui atrás? Sí, ahora, ahora, ahora. Bueno, vamos okay, a buscar okay, el okay. espejo de humo y resulta que se encuentra con unos mercenarios ahí Bueno perdón. Sale no, no, eh, de la boca. Eh, Se encuentra con unos mercenarios guerrilleros ahí que van a buscar el espejo también Y resulta que bueno... Eh, ¿Qué hace? Sabemos que hace el espejo? De no que me dejas contar la historia por favor Opa Opa Opa Empezó con todo encima Ya, ya boludo no te, te lo bien! Sí, ¡Eh, la trompada la dale, sí. dale, dale. Chévere, no. nada, eh, entonces, eh, de alguna manera, el espejo como que se rompe y libera una maldición de la guerra de hace dos mil años. Vale, bueno, ahora bueno, si no, vale. <risa> no, no. no, ¡Ah, Buena, libera... eh. Entonces eh, sale un chamán remístico. Ese yo, boludo, sos un tarad? ¿Yo? No me sí. enojé, boludo. No, ¡Dale, dale! Libera un chamán remístico de hace dos años que era malo y eh, el chabón eh, tiene todo el poder y lo va a desatar y te está amenazando full. Es <risa> genial. Es? Quiere destruir el mundo. Tiene que llegar tipo a su templo para claro. resaltar el mal en todo el mundo. La poca de ese, todo. Entonces la cosa es que a la vez que se libera este chabón que es malo, se libera un soldado que estuvo en la guerra con todo ese chabón. Hace no, mil No, es como el que se bolilla, es que demonios demonios man pero claro. puesto en. en, en. Totalmente, Exacto. la analogía la la perfecta, la vez, perfecta boludo. Me encantó. Me encantó. Aparte, ya. Aparte, que dice. Pero no entiendo, a él le dieron le dieron. Alta. Entonces, ¿qué? bueno, se llama Tote y el, el. indio. <risa> ah, bueno, aparte de, como, negro o indio porque. Si no, no, no, <risa> el indio, el indio, el, el nada. indio. El indio, Un sacado de roca. Y la cosa es que tenés que. Dale, dale. Tenés que perseguir a este malo para que no desate el mal y bueno. Y entonces eh, ahí empieza, eh, nosotros somos el cooperativo, claro. que tengo entendido que es un poco distinto al, al, al single player porque, porque hay, en el cooperativo eh, se complementan las habilidades de los personajes sí, Y eh, no puedes pasar un nivel sin, sin hacer como el de Tienes que jugar entre ¿no? los dos para pasarlo. Exacto. Hay no, no, no, no, no, no. Pero estas no, veces no, se complementan en serio. Tipo, hay no. juegos que te dicen no al cooperativo, tenés que trabajar claro. juntos Pues comparás en ese chuno, vos en el dos salando, y pasamos. No. pasamos no. Pasando recién el reciente 5. No, sí, por ejemplo. Sí, no. ejemplo, sí por ejemplo. No. Podés pasarlo claro. solo tranquilamente. Yo pasé en el 5, yo jugué con una amiga que no sabe cómo mover la palanca y le dije, tipo, vos andá. Salvad. Quédate ahí y lo pasás solo. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, muere, bueno, Así pasé la juego. Bueno, la cosa es que eh, el cooperativo es, es tremendo, la verdad que se, ¿No lo, sí? se complementa muy bien. Eh, es, eh, okay. no, la verdad que es increíble porque hay algunos. Eh, tenés algunos challenges para hacer que son unas, unos daños, más o menos, que tenés que hacer un acertijo. Y hay algunos que vos que tenés que pensarlo sí, y, que y, cuando, y, ah, cuando, ¿sí? y cuando lo haces decís, boludo, mira lo que acabamos de hacer, es. Aparte tenés que trabajar en el equipo posta. O sea, que bueno, sí, sí, sí. Hay guay. algunos que, que, tipo, capaz que te salen el pedo y decís, che, zarpado, es genial, no, porque posta es muy bueno. Expliquemos un toque la jugabilidad, ¿cómo es? Bueno, eh, tiene visa, vista isométrica, o sea que se ve arriba. Sí, disculpa. <risa> <Se risa> <va>, Alejandro <risa> se levantó <ya> <risa> <risa> y se fue. Bueno, sí. <risa> no, chivos, tipo, mañana me que entrar. Tengo... <risa> No, ¿Qué vista tiene? Isométrica. isométrica. isométrica. Este es sopor, ¿no? Sí. Supongo que le metes el isométrica. Eh, o sea que se, se ve más o menos de arriba. Y eh, bueno, la cosa es que vos apuntás eh, en, en, las ocho, en todas las direcciones para disparar o para usar la habilidad del personaje que cambia según el personaje. Entonces. Eh, ¿Pero usas otros personajes? No. No, no, no eso Lo que pasa es que claro, cada uno otros. tiene armas. O sea, Lara empieza con las pistolas, sí, obviamente, obviamente. Y tiene una Y tiene una soga que, bueno, se la una... tira al negro. No, que es uh, Tira la soga. <risa> indio, indio, indio, indio, Bueno, el indio ah, queda mejor que mejor que El indio. Eh, sí. <risa> Pero bueno, y el indio empieza con una lanza que. No, que es la postre, que, que la lanza mística. La lanza es genial. Puedo hacer una pregunta, ¿quién era la bitch de quién en el gameplay? Y eh, oh. mira, la onda es que en cada nivel pasaban cosas diferentes, porque yo lo mataba siempre a él. <risa> Porque yo era muy enfermo por, por, en la jugabilidad, tipo sí. aparte de tener las armas, tenés una especie saliño, de bombas. ¿Us al indio o al No, al usas al Tenés, una, unas, una, tenés una, unas minas a uh, control remoto que las pones en el piso y, y, y, y, y, y las aceptas cuando querés. Entonces bueno chama me estar haciendo. pero Yo Claramente. una mina que... y cuando estaba cerca de un precipicio le hacía flotar siempre porque. No. Pero no. nada no. era a propósito. Era porque soy medio compulsivo. Claramente. ¿no? No, el que usa Lara es el que la tiene. Totalmente. Atada. Ah nada. No, no, sí, no. Igual era el hombre también. eh. Claro, sí. Ojo. Hay dos, dos lecturas. Los dos usaron yoty, uno usó yoty y el otro teclado. Eh, teclado yo usé teclado, teclado. La verdad que el... O sea, está muy bien hecho el control es. con el teclado. Lo único que tiene tipo un bug en la compu, que tenés un rapid fire zarpado, que tocas el mouse y la empieza no. a tirar balas juntas. <risa> y es como... O sea, que como más fácil. <risa> claro. Pero, no, y cuando tenés la escopeta automática con el rapid fire, es como que volás toda la sí, mierda, Sí, zarpado. ¿no? ¿Y el, el ¿Es, control de el, tal? Es como esos juegos retro, ¿viste? Que de repente mejoraba zarpado Uno de naves que mejorabas el tiro y ocupaba toda la pantalla, sí claro era... O incluso dejabas apretado y era. Y, y morían todos. Morían todos. Vos, vos ibas con la navecita así y no me había... que... movías. Es genial. estaba eso? Exus o el control. El sí, control, eh, viste los niveles del contra que se veían de arriba, sí, claro. que giraban tu Bueno, es lo mismo. Es la evolución de eso. Te puedo decir una cosa, lo vi el trainer, nada más por ver si es una evolución. Se ve como el diablo, ¿no? O sea, es que, que de... es avanzar y que vengan bichos. Esa claro, es la vista sí. isométrica. Opa. Claro. Opa, opa. claro te lo dice riéndose? Disculpa, disculpa, yo te digo una cosa. si yo hubiese sido el que dice vista isométrica vos mirás y dices, ah oh, bueno, flojo pete <risa> como lo dijo EXO? Es la pota, ¿eh? Buenísimo, boludo, dame dos Se va a hacer una revera a vista isométrica <risa> ¿verdad? ¿verdad? Bueno, eso es otra cosa, que cuando ves el trailer te parece que va a ser un juego malísimo o sea, vas a ir para adelante y van a venir bichos, matarse y bueno, te vas a aburrir a los dos minutos Pero Pero no no, vale, Pero eh, los tú... challenges son Hay voces Eh, sí, hay algunos niveles que son solamente el boss Que bueno, que es, se repite, es un tiranosaurio ¿no? en realidad. Que se repite sí. en dos niveles: el uno es un tiranosaurio común y el en otro, otro es está lleno de la lava y, y qué sé yo. Y tenés que buscar la manera de matarlo con el escenario. Okay. Ah, Pero bueno, ah, la ah, cosa okay. es: no, los niveles eh, son todos variadísimos, son todos distintos. Hay, tipo, hay sí. algunos niveles que se basan, que son los más largos, que tenés que juntar un montón de, de pelotas para meterlos en unos interruptores eh, sí. y llegar al final. Pero el nivel es inmenso y son, eh, tenés que hacer distintas cosas para conseguir las bolas. No, aparte, para él las pelotas están a 2 kilómetros, sí, sí, entonces sí, la, tenés que venir trayendo. Y gráficamente ¿qué tal no se ve bien? No, increíble. ve muy bien se, se ve muy bien. No solo ve. eso, sino que el fondo del juego es el nivel. O sea, vos sí, claro. estás en una torre, suponete, y ves el fondo, sí, y, vos y ves ahí. un puente, y después a los 2 minutos pasás por ese puente y están exactamente las mismas cosas. O sea, es se ve zarpado. Qué buena onda. Zarpadísimo se ve. Uy, me morí esa, Pablo. iba a decir? Uh, tenés tenés, tenés tipo, a, armas Tenés, lanzas, laguna, tenés, bueno. tenés no, laguna como tú. Hizo laguna Laki. Eh, lo que eh, vi no es lo que, es, no, que es, hay un momento que, tipo, como el que el tira lanzas, eh, Lara se puede parar arriba claro, a la Lara. Claro, no, ahí no, de la la Lo que no, decides es que las habilidades se complementan. ¿A vos hubo? una lanza, Lara se para arriba. ¿La casa en la pared? El indio se intenta hacer la lanza y, tipo, la lanza se rompe y se acaba arriba. Pues una cosa, perdón, que te interrumpa, estoy muy orgulloso, te acabo de sacar una laguna de tantas que me has sacado. Sí, sí, sí. No, no, igual ya me acordé. ¿Es jodido el juego? Mira, el juego es difícil. Eh, si haces las challenge y todo se termina volviendo fácil porque sacas vidas zarpadas, sacas ah, unas claro, armas claro, impresionantes. Claro, eh, en el juego tenés. Pero, ¿podernos de las sensibilidades es no cumplido incluso eso? ¿Cómo es entonces? El, no, que bueno, que se complementan un montón. Y tipo, el tipo, el, el indio tiene las lanzas ¿Sí? y Lara tiene la soga. Que el negro se puede subir arriba. ¿De la soga. Claro, sí, entonces, suponete. Lara puede tirar la soga, un gancho, suponete que hay un precipicio. Ah, tira un gancho uh -huh. y el indio pasa por claro, la soga que uh -huh. y llega hasta el otro lugar. ¿Es equilibrio el indio? No, y, sí, más o menos. Y Me las poco. cosas que haces con esas son dos boludeces, pero son geniales. Ah, el, el indio tiene un escudo que se lo pone en la cabeza y Lara se puede subir. No, esa, y, esa ah, parte eh, fue impresionante. En eh, un momento, entonces, entonces lo probamos. Y el chabón y Lara no llegaba, entonces digo, bueno, a ver si salto. Y salté y Lara saltó también que te nada, Y ¿sabes? llegamos justo, fue impresionante. Fue genial. Se, ahora, <risa> se confundieron en un abrazo. <risa> pues, aparte, no, pues, aparte vos haces esas cosas y decís, mirá qué groso no sé qué. Pero después hay partes que suponete está lleno de bichos y hay quilombo y tenés que hacer las cosas rápido y si sí, bueno poner, poner el escudo que saltas encima y, y empezás a wow. hacer unas, unos experimentos que no, no, o sea que lo disfrutaste, lo disfrutaste ¿Estás diciendo un... otra cosa antes, perdón, lo... Sí, no, que bueno, eh, los niveles tienen eh, distintos objetivos para cumplir, que te dan eh, cosas y también lo, lo, lo, hay unas, unos, unos dungeons, sí, que, decías, challenge que decías. Que, que te consiguen objetos también. Los objetos eh, te sirven, creo que son reliquias o objetos y ¿Ah? armas también puedes conseguir. Son reliquias y artefactos creo que. Claro, es. reliquias, pero, artefactos y armas. Eh, las armas bueno, eh, las vas consiguiendo a medida que pasan los niveles, eso así nomás. Y, o sea, ¿Y hay muchas armas? Hay un montón, no hay, hay algunas sí. que son desbloqueables por puntaje claro. y así, pero son las más grosas y. Igual yo usaba al indio y la lanza ya mejor tenía. Eso. Pero todas las armas de fuego para la era tipo todas, asustado, No, para el indio también, para, la para la la el eso, eso, eso indio también. Bueno, hay una cinemática que le dan la ametralladora al indio y el indio la agarra al revés y, y es así como diciendo qué pedo así, ¿no? Y, y Lara le dice, no, no, la tenés que agarrar, bueno Y a los dos segundos está haciendo headshots, zarpado, está matando a todos los bolillos claro, Te lo voy a dar y final, Bueno, eso de pero está, ah, sí, sí, pa <risa> es que reloj Conclusión, recomendable Para pará, quiero contar lo cosita No, sí, sí, perdón, perdón Pata con El Es que Pobre usted tiene que ir en 20 minutos, por eso Claro. se va No, no ver, que Que sea que los artefactos y las reliquias te potencian las habilidades Que son arma que tenés más potencia de fuego, tenés eh, velocidad, que no sé qué es el disparo. Corrés más rápido. Ah, sí. bueno, normal, okay, corre. Más rápido. Eh, las bombas, que las bombas, eh, como tenés las bombas al mango, no, no, no es, ahí, es, es un rango. Es, es un rango, es imposible al... no pegarle al otro, por eso te decía lo mataba siempre, porque tenés claro, las sí, es, bombas es, al claro. mango y el rango es casi todo el mapa. No podés saltar, ¿no? No. Eh, eh, sí, podés no, saltar. Sí, podés, sí, sí, podés saltar. Eh. Pero la bomba te pega igual. ¿no? Ah, claro, okay. eh, lo que tenés que hacer es eh, el, el roll, tipo... Claro, eh, claro. Eso. Bueno, y después... El movimiento y... vacío. No. Eh, también, no vale. también... Bueno, eso es de parte de las reliquias. Y los artefactos es como que vos cuando matás muchos bichos sin que te peguen, se ah, te bueno. llena una barra de luz que te activa el artefacto. Y el artefacto te da el máximo de la habilidad que dice el artefacto. Suponete que sea el disparo, el disparo es al máximo. También te dan habilidad como que el, tires doble el fuego. Que eso ya es demasiado, porque con el bug de la compu también era como... Eh, ah, eso, y... que eh, empecé los jugamos y la máquina de perro despiola, pero había momentos que tironeaba. Sí, zarpado. Ah, Andaba todo zarpado, pero se ve que mi placa no se banca de gas, porque sí. apenas apareció un, un gas, un FPS, pero se iba a un FPS. ¿Cuál tenías? La 4670. Sí, yo también tengo esa. ¿Hay humo en algún juego? Sí, ¿Hay sí. algo? No sé, random seguramente tendrá la explicación. 4670. Ah, sí. Aparte, porque... Ah, no, también. Es buena la placa. Y como se si van cosas zarpadas. Claro, pero el... ¿De, el... de repente hay humo. Pero es una ¡Pum! plaquita. No, no le gusta el humo. No, no, post, es no una placa vieja. No, no, no, no, pero... No le gusta el humo. No, no, no, no. Fuera Entonces, entra a tu casa y muere. <risa> <risa> <risa> bueno. Eh, cerramos eh, con una bueno, conclusión Los finales de cada nivel... Uno mejor que el otro Son eh, impresionantes O sea, te, te meten en toda Pero la... te encantó el juego no, no, el... Ah, sí, Es que usado. es, un, es un muy buen juego y el cooperativo le suma, sí, el cooperativo suma Bueno, hay que ver eso, cómo se tienes si lo juegas sí, claro, solo claro. El Pero single player es tío, solo tío. con Lara y claro, claro, o sea, podés ver, tirar la lanza del indio Lo, lo que Pero que, que... no, no, ah, lo garpa, es lo no garpa, no garpa Por ejemplo, cuando, cuando el indio aprieta un botón y Lara va en vez de en el solo Cuando juegas solo es por tiempo Como en cualquier juego de single sin así de aventura Claro, claro Que tenés que ir rápido para... Que se cerra bueno, entonces lo, lo compramos A full Yo tengo sí, sí, sí, la demo Tengo la sí, demo Ahora cuando llega a casa de, bueno, Debe de ser una de las mejores descargables del un año ¿Ven a Aspergo diciendo lo que no, quiere? No. No, no, no, sí, no, no, no. chicos, chicos En Asperg lo reúnemos 100% Muchachos Es más <risa> Es más Acá, desde acá Vamos a ir a viajar a Estados Unidos Para promover el 2 El 2 Es la venganza del indio Hereje <risa> Con Ramón y Orión La verdad que lo banco a full Espero bueno, el próximo Aparte, los sí, finales sí. de en el juego en de... la caja dice Pergo Choice Sí, a vos, a vos, a vos Tipo Pergo, pergo. pergo. Si sos el D, Pergo Choice Pergo Choice Award eh, eh, toda la, Todas las Muy buen juego, muy buen diseño Exo sí. El mejor descarga del año Nicolás Pergola Ah, <risa> Pergo <risa> pero, <risa> pero los finales, la adrenalina que en los finales Y tenés que pensar rapidísimo Todo lo que... Lo sí, que sí. haces y tenés que pensar con el otro, porque si no te coordinás. Bueno, yo acá sí me lo doy, me lo va. Sí, sí, sí, y luego, sí vale Le a digo a amigos, che, vengan a fuerza. Bueno, igual yo. a que hagamos de vuelta, jugamos el cooperativo, sí, ¿no? Sí. No vengan a después decir que el single player es una mierda. Sí, ¡No vengan! Sí, sí, sí. Acordate nomás. ¿Pero qué fue un de leche que te <risa> retorcé? Acordate. Leche, <risa> sí, porque claro. nada que ver No, a claro, veces aclaramos uno que es el cooperativo sí, Como, no, como último, acordate para nada. nada más del final del tercer nivel Que es impresionante Ay, es Ah bueno, perdón, mira spoiler tira, pero, no, es pero, es pero el Me ha gustado mucho eh, La review eh, que viniste sí. a traer el día de hoy eh, Me sí. gustó mucho tu actitud Y, y desde y acá, esos. por lo menos yo, banco mucho los juegos Que, que se pueden jugar de a dos en, el mismo, ¿El en el tu juego, casa, Volver a esa cosa retro de que vos venías y todo juego se podía jugar antes de a dos en tu casa. Exacto. Exacto. Era, como, era buenísimo eso. Exacto. Y se perdió mucho. Y está bueno que cada Está, está volviendo un toque con los descargables Está volviendo. Bueno, cuando volvamos de esta pausa pseudo publicitaria que todavía no tenemos, este, vamos a traer la sección de Quédense con nosotros. Pues tenemos series. Así que, tipo, estás en la camioneta con Cokex, eh, tomalo con calma porque, tipo, falta bastante tenemos series vamos a hablar del Moop y de NMA Jam y vamos a hacer una película de sección de cine que me imagino va a estar buena ahora hablemos así se pasa el así voz. se pasa el voz? el refugio de todo friki bueno eh, ahora sí lo de la serie es cortito este no porque quiero hablar de un de dos lanzamientos uno uno que entra a la categoría friki Como vos decís, bueno, en teoría como que todos lo tienen que, que ver si se trata de superpoderes y si de gente que tiene y se convierte en medio en un héroe, una cosa así. Sale una pequeña serie por, por ABC que se llama No Ordinary Family, es... que va a salir en que creo que ya se está en la que ya se apostando el en Sonic. Son... De... La la no, no, no. Eh, eh, Me presté atención a la pelada. la vimos. No me spoilees, no me spoilees porque es la razón por la cual veo la serie. Este, y, no, y no te estés jodiendo no, no, este, no, no, no es así la premisa es muy sencilla de repente es una familia totalmente disfuncional que se lleva como el orto eh, el papá es como bueno, hace los retratos en la, en, en la policía sobre los sospechosos, la mamá es una grossa bióloga de, de, de la batiposta Y bueno, el, el, el pibe es un burro y la minita es floja puta. <risa> este. Este, como casado con hijos. Sí, casado, casado, hijo. hijo, <risa> casado con hijo boludo, Casado con hijos, boludo. Casado con hijos. Pero bueno, de repente iban a, iba a hacer un viaje en la mamá y dicen: Vamos todos, vamos todos, vamos todos. Este, van en el avión a Brasil, a Belém, a una cosa medio desierta. Y el avión cae en el agua y ellos, como que de repente, vuelven y tienen poderes. Ah, solo el a ah, ah, Claro, sí, sí sí, con los sí. sí. sí, Sí, sí, está, bien. Sí, encima eh ¡Sí! ¡Sí! Eh, superpowers. Ben, eh, no, cómo se llama? Ben Grimm, no. Sí, Chabón, eh, ben Grimm es eh, Ben Grimm eh, bueno, el de... es el, no, es el, el de ellos. Ben Grimm el pelados, pelado, es el pelado. Ah, sí, es, es el papá. Sí. Este, está Julie Vance, que es eh, Rita en Dexter. Que le doy, pero... Oh. Madre, una salsa violenta. ¿Qué mil concuerdo ¿Qué sí, Para mí, intacta ni siquiera es mil, boludo. La mato. La, la mato. Ni siquiera mil. Se la la ha Me sorprende que le dé. la mamá.. Corre rápido, digamos, tiene una velocidad ultrasonica. El, el, el, el padre tiene la habilidad de, como no, tiene una fuerza sobrehumana, con lo cual puede saltar distancias enormes, parar, parar... No, no, el es... no, no, no, no. No, no, te no, puta, no, carajo! No, no, no. Como Superman pero a través. Ay, ay, ay, ay, ay. ay. Bueno, este... <ríe> wow, wow. No, o sea Era que... mal que te quedaba loco, no, eh. me clavó, Yo sé que yo me clavaba un video que había una piba que tenía esa de ¿no? vamos. No, no, no, no, no. Este. Bueno, la pibita que es es una actriz que se llama Kai Parabaker. Rachel, Rachel, ¿no? Pará. Este, para, Este, se llama Kai Parabaker, que me. A ver parte el bocho, encanta me parece muy linda, y porque, y como me enteré, ¿viste? y me debía dando un toque como de, ve, veía que iba a ser esta serie claro, verbo. Por, porque la vi en una película que no viene al caso sí, este, el ahí. vi ahí y se, decían algo ¿no? de la Family Series me pongo a ver, veo el trailer y digo, ya, la serie, la, la prensa me parece una pelotuda, es pero está esta la voy a ver, punto. Ahí está. Este, bueno, ella tiene la habilidad, tiene la habilidad, sí, sí, sí. Ah, <risa> tiene la habilidad, tiene la habilidad, tiene la habilidad, tiene de leer la mente, digamos, escuchar los pensamientos de otros. Ella, sí. Ah. Y ella quiere escuchar, obviamente. Te quiero dar te quiero dar te quiero dar te quiero dar ¿Cómo te doy? ¿Te Hay muchas escenas con el novio. Sí, sí, es verdad. Bien, bien, vergo viéndola. Este... Y no, para último, ¿a vos también le gustó la serie. Sí, sí, a sí. menudo. Porque la minita es un caño. Sí, la minita es todo, bueno, Es todo No, no ese, bueno. Es serie. Tenemos que ver terminando de serie. Y condición. después, por último, el pibe tiene una inteligencia sobrehumana. Claro, le gusta pasar. Porque, era, pues, claro. Era, era, era porque era. Reburro, y, y al pibe le empieza a ir bien y nadie le cree. Y él no le quiere contar a los papás. Porque está, porque si no, no van a estar orgullosos. La pero, cuestión pero, pero, es que, a ver, a ver. La serie podría ser. El pibe es inteligencia sobrehumana. Es como la película. ¿Y él que dice que poder tiene el Es Ninguno. Ah, si no le tenía un poder. Es como la película, creo, nuevamente brillante, era que ve los sí, signos. Sí, no, es no, verdad, era, oh. es una cosa Bueno, ve las la respuestas. Respuesta. Sí, no. ve así todo y el, el, el chabón capta. Este, la idea, a ver. Yo te lo comento con bueno, una familia de repente tiene superpoderes y tiene que lidiar con eso en su vida cotidiana. Pero la verdad es una pelotudez. Y sí, es bastante pelotuda, termina siendo bastante pelotuda. Porque, a ver, yo pensaba, la hace, la creó un chabón que se llama Greg, Greg Berlanti entre otras cosas para mí es un grosor de la vida porque creo Everwood que es a ver Increíble. es una serie mágica Increíble. y es y Ephram soy yo aparte pues igual <risa> este, o sea la hicieron pasar en mí este al margen de eso yo le tenía mucha fe y iba a decir bueno o sea, pues, si se entran más en la familia Y en realmente que es una familia normal, pero de repente tienen poderes, hubiera estado bueno. Pero ya de repente ves que hay medio una organización detrás, que hay otros con poderes. Claro. es una cosa medio héroes, viste, de no la cooperación y la empresa y esto, y, un y, el, y el típico chabón detrás de escena controlando todo. ¿Y cuando otros tienen bueno. poderes? Sí, sí, sí. Entonces. No, no es un accidente en una isla, no entendía nada. Y bueno. <risa> sí, se cae en la el segundo capítulo parece que no tanto. Y te la dejan medio ahí picando. Entonces como que está dando. Por lo que vi. Si, si en cara para ese lado va a ser un héroe choto, solo con una minita que está increíble para la, la cual hubiera héroes para la cheerleader que ¿Qué era, hey, hey. tipo, save my huasca, save the world <risa> <¿Otra>? tipo, <risa> Le parte, pero a ver, vos la pones una con la otra y esta, la enorme de sí, la Family Pero no, se sí, la sí, pasa... Sí, oh, da oh, eh. Se la da vuelta, a ver, eh, Pero te killer, veo, no te es veo, nada. En te tengo una o historia, te la, la voy, voy a publicar. En, en, en la última temporada, Heroes, la última que Ella se hace la comida en California Sí, sí, sí. Sí, pero la verdad que nunca me pareció muy linda. Es como muy yankee, la mina es medio deforme, ¿viste? tipo de gorro. Ese, medio... Eso es Sí, sí, sí. Yo, solamente para tener un dato de color de serie les quiero contar dos, dos culubes muy rápidas Por, en realidad, como ya habías contado series anteriores como House y eso, te contamos no, nada más, no movamos los vasos porque estamos grabando amigo. No movamos los vasos. ¿sabes? Esto es un micrófono. Entonces, si vos jugás con los vasos, bien. Eh, como está diciendo? Eh, ¿sí? como está diciendo. Eh, Súper rápido, porque ya comentamos, el último capítulo de House, eh, Unrated, muy bueno, muy zarpado. No vi ni el 2 ni el 3. No, muy copado no eh? El, ni el, el 2 y el 3 fueron los dos muy copados, pero pues, para mí House igual, actualmente es la serie más calidad tiene como serie zarpada. Pero el 3 fue genial. Eh, vi el Daily, vi el 2 de Brim. Grim Chisus es uno de los mejores capítulos de Grim Chisus. ¡Thank you! ¡Cuál cheese. Sí. ¡Momento increíble! Sí, pues yo les digo, por increíble, favor, que, digo, por a la favor, que si pueden ver el capítulo de O'Legni... No, no, no, es insano. No, no, no. Lo que está Heather No, si lo bajé a claro. mi mano. No, no, no. Vi un par de... Por casuras. mano, por mano, Si mano, mo moverle la palma de la mano le sí, debe no. doler, boludo. Si no no, no, no, no, A, no, no, no, no, a no. ver, a ver, no. yo, yo le dije a Alejandro antes de que lo vea, si quedaba alguna duda que Glee es para hombres también... O sea, se va con ese <risa> capítulo. Ese capítulo, por más, que, por, por más que tenga así el tema de brindes piernas, es como que. No, no, no, Pero va a 70. No, no si te ves, el pelo mojado. No, no, no, no tremendo. acá porque te juro por Dios que. Sí. Así, Cuando sí. aparece en el, primer, en el tercer sí. capítulo sí. de la primera temporada, sí, se yo se dije, el no el me copa la rubia. Árbol, Ay, yo, yo lo dije desde, la, desde el primer momento que aparece Britannia, yo dije, a mí eh, me gusta esa. Le puse fichas y ahora se eh, suben todos. Sin, discu sin discutir, te quiero decir una cosa: sí. el capítulo 3 del Chisus no me gusta. Me no, gustó. No, no, me parece no, es increíble. No, me pareció divertido. Me gustaron los temas que hicieron. Tocaron, no Me pareció como red. Era un tema medio sea, rímpido. Te sí, sí, sí. Vamos, <risa> no, Ese no, no, para mí es de lo mejor de la serie. Listo, ya, ya está. que viene Vamos al momento cine porque todo se tiene que ir. La verdad, que mi idea era tener una película hoy. Eh, lo que lo pasa es que, que aparece en el camino. Sí, no, porque sí, ¿no? Como que van de la mano. La... ¿Ah, la... <risa> en serio? Seguramente. Ese, la intenté ver. Es una película del año pasado. Ese, eh, donde viven los monstruos. Seguramente todos. Ah, la where, la the, where the Wild Things Are. Carlos es... no le iba a decir en inglés porque sabía que era la pelota. ¿Y qué trata? Siempre de... que, la que es, se ve es un, es un pibe que, no, o sea, vi media hora porque la verdad que no la soporté. Ah, buena. Oh, bueno. Es, es, es, la la, es la primera que escucho que XO le pega una película. Un es una película basada en un libro. Claro, es un, es, en realidad es un cuentito muy corto. Claro, la y un que es una película larga. Es, es un, un pibe de 10 años, supongo, no sé. Que bueno, que es solitario y que la pasa mal a la familia, porque no le da no mucha atención, qué no sé yo. Y un día se escapa de la casa eh, y, y se va y entra en un bosque donde hay monstruos y, y como que ahí son todos amigos y la pasa bien y es una mierda. <risa> no, Posta, la verdad es, es, es un, un drama re zarpado, re triste Y la verdad es que yo no me lo banquei a palos eh, Tengo entendido que la película es buena Pero yo no, no, no, no pude no Oye, o sea, ¿Sabes que Posta es la verdad que escucho que le pegas a postre, una película? sí Es que los dramas creo que Meso? no. Sí, los dramas no son los míos, pero no, hay, yo, hay, hay, yo. hay algunos que, que zafan, pero este no, este es. Nunca es es, es, es muy... lo escuchaste hablar de Superman, regresa. Pero pará, pará. <risa> no, no, pará, sí, pará. pero para, para. Pero es muy triste y la no, la lo mancaste, la de la sí. no lo bancaste historia. No lo bancaste porque es muy triste o no lo bancaste porque es mala la película. Eh, y la verdad no sé, me, me aburrió ah, demasiado. Okay. Hubo una combinación de. No, pero no es que dijiste, voy a llorar, la saco. No, ni nada. Ah, no, entendí que te había afectado. Por no, fin. no, no, si no no hubiera ido a no, tu historia. Claro. No, no, no, cuatro veces más. No, bueno, eh, <risa> y hay, hay gente que le gusta, yo sé que le gusta a la gente, no sé, pero bueno. No, a mí sí, yo, ¿vale? yo, no, yo no pude, ¿no? no pude. Hay gente que le gusta de todo. Sí. sí. no sé, sí, pero tengo entendido que, es, que es una buena película. Hay película. gente que le gusta lo que escribo. mirá. Pero bueno, entonces, eh, como, no, como no, pude ver la película, eh, traje un par de noticias más o menos cortitas, como para, como para rellenar. Dale, la posta. O sea, Salimos. Tenemos, bueno, la primera, ya hay director para. Rellenar película de uncharted esa bien que la oh. verdad que no lo conozco lamentablemente oh. hizo es, pocas películas es David O. Russell que bueno hizo eh, tres reyes la de george Clooney Mark Wahlberg ¿Sí? oh. ah, quién para, quién Mark, Mark Wahlberg todos, todos callados. ¿Quién? Mark Wahlberg <ríe> okay okay y el y el negro que es es una película Está buena esa película. <risa> es una película ¿El negro de Lara Croft? No no, no, no. Es una película de la guerra de golfo del de, de Persia, no sé qué. No la vi, la verdad. Pero sí, no sé, buena, la guerra la de la golfo. Vi. ¿Y no ese sea, está bueno? ¿No? Sí, porque tiene como toques de comedia. Mira, no. eh, está bueno. Y es el director de una película que va a salir ahora, que ya se el tráiler, que es de The Fighter, con Mark Wahlberg también y Christian Bale. Está re flaco uh, y pelado. Así que tenemos la sensación que fija que Mark va a ser de Drake. Claro, podría ser una aproximación, porque como lo usan en todas sus películas, estaría Pero, bien. Su película, estaría. Pero ya hizo de. de Max Bane. Max, Man. Max Roo ben, Roo ben, Roo claro. Ray Ray, vengan a ¿Qué onda esos directores? Tienen amigos que los usan en todas las películas. ¿Quién sería un buen Nathan Drake? Chopper. Hay no. <risa> no. No. <risa> no. aparte nada que... Hay no. Uno que no me acuerdo cómo se, se llama, nombre? pero es sí. calcado. Ah. Hasta la historia de una película es calcado un Charter 2 encima. No me acuerdo cómo se llama el plato. No, no sé, me me parece. A Puede a Martín, ser. El ¿Qué? de casting me parece que es. Puede ser. El, el no, que dice toda, o sea, es, que toda persona que tiene es, un hopo. El que hace la voz de Snake no creo. ¿No? No, yo decía el de, el no de, sé de los... Soy de el de los, si le cortás el pelo, capaz Eh, no. No, no, no. No, basta no. Para eso tiramos a todas personas que a No, en última instancia ya, en última pero ni en pedo tampoco. Tampoco, tampoco. Soy el no, eh, no. No, no, no, bueno. bueno no, todo bien, boludo. Noticia, ya vamos. Dan Aykroyd, que es seguramente lo conocen por Blue Brothers y Fantasmas, va a ayudar con el guión de Cazarpatama 3, porque no, la cosa vale es. Que, vale, vale, al hijo de puta. Porque, claro, sí. Que bueno, claro, sí. eso hice los dos primeros. Me gusta este tema los... Sí, sí, pero... no. Van a hacerlo a 3 al final. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí. La, la cosa es sí, fue, que, que el guión estaba a cargo de Lee Eisenberg y Jim Stupid. Bueno, no sí. sé. <risa> ¡Stupnitsky! <risa> ¡Stupnitsky! <risa> Stupnitsky. O sea, ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema? Que son, tal, son, eh? los vidones, son los guionistas eh, de Año 1, que es la de Jack Black con Mike oh, ah, que, que, que es malísima, y Bill Murray uh, y salió a decir No la vi. Eh, bueno, no sé, estos eh, me dijeron que... Yo no vi la película, pero me dijeron que es malísima. Pero bueno, si la compañía tiene que seguir con la franquicia, vamos. ¿Y por qué no la se, basan se en...? Se bueno, veíamos medianamente del no, no, no, juego. ¿Sabes algo de, Bill de... Oh, de Zombieland 2? Eh, no, que lo. Que Porque la, decían, la decían que querían meter a Bill Murray como zombies, ¿no? Claro, sí. Y la, no, lo están haciendo, no sé. Sí. Pero va a estar Bill y No se sabe nada. Todavía. Ah, sí, está, claro, se si no la meten, meten como zombie, ¿qué va a hacer? Pero es el en mejor cameo de, de la historia. Pero aparece Bill Burry, está de la historia. Yo pues, la película son melandales. Qué Bueno, otra más. Wes Craven, hablando, hablando de reboots y remakes, no ¿no? Wes, Craven. Eh, Wes Craven, que es, es un director reconocido de películas de Terror como Freddy y Scream, eh, que va a ser, que está haciendo Scream 4 con todos los personajes de las anteriores, eh, sí. pa, tiene pensado con, con el estudio hacer otra trilogía más. O sea, hacer, o sea, hacer eh, 4, 5 y 6. Claro, exactamente. Scream sí. Sí. no da para más. Es que no, vuestra nave no puede hacer. Que ¿Para, no para que, la daba para, para el. No la daba para el 3, exactamente. No, es que me La 2 me gustó, la 2 me gustó. Bueno, no, se fue eh, el miedo. Así, da para 7. La 3 me gustó. No, no, tampoco. No, da para no, 1. No, no, para mí sí. Fue el miedo, da para 1 2. Para ya cuando muere él, ya está. Termina ahí. Sí, ya está, obvio, obvio. ¿Qué? No, no, vi una sola ese, ver, bueno, vale, boludo, está, Es una película del 2001, ver, boludo Igual, sí, boludo. La pasan por Telefela, boludo Boludo, yo vi el final, me pareció una. Yo vi dos Tampoco es tan importante bueno, Tampoco es tan importante No contarme nada No, es tan importante que se muera, es verdad eso Bueno, no importa, que hablar Se muere, Guillo, se muere sabes que se muere Y una cosa que te da a mis Bruce está muerto, boludo Exactamente Pero igual, Vos sabés que yo ya sabía que estaba muerto antes de verla Claro por lo tanto me pareció una película de malísima, sí, porque sí, sí. en realidad es una película basada en un final y siempre lo digo, es una garra. No, que todas las películas del indio este están pasando. Siga eso, final. siga, siga, siga. Bueno, eh, no, eh, que esta, esta nueva trilogía, la, la cuatro, eh, va a estar con los personajes de las dos anteriores. La, las tres anteriores, perdón. Y es no sé que hoy vi un capítulo la señal fijo y sos muy parecido a la actitud la de ese. Eh, no, no, Afeitado no, puede ser. No, no me parece un buen comentario para claro. eso. Pero, está bien, Pero está bien. No, Y yo que soy cabrito, boludo. El, <risa> ¡Tal cual! ¡Tal cual! ¡Tal cual! En el sentido del humor. En el sentido del humor. me como Es como corto ahí. Tampoco que bueno. La cosa es que la, la, la 5, 5 y la 5. 6 la quieren enfocar más en los, en los nuevos personajes que son pibes, más jóvenes y que así que tienen más futuro. Pa para dejar a Cornel Cox y los demás yeah, yeah. yeah. sí, mueren yeah. y todos. Pagando de, de, de milfs Casi como el cuartón. Casi el cuartón. Casi el cuartón. Casi el cuartón. Casi el cuartón. Casi el cuartón. Casi el cuartón. Casi el cuartón. Casi el cuartón. Casi el cuartón. Casi el cuartón. Casi el cuartón. Casi el como. Casi el cuartón. Casi como. cuartón. Casi el cuartón. Casi el cuartón. Casi el te Casi el cuartón. Casi como Casi el Casi capítulos Casi el a Casi el Casi vas a Casi Sí. Y, la, y la última es que David Gordon Green, que es el director de Pineapple Express Uy buenísima eh, Va a hacer la 2 es una, es una película de... De drogas Con no James Fran ah, razón Y, y, y Seth sí. Rogen Bueno, yo va, va a hacer la 2 Y bueno, va, va a ver... Eh, tiene, tiene ganas de orientarla más a Scarface, no sé cómo Pero bueno, es para, para, para, de Pineapple Express a Scarface. Si, es lo que dijo, no, no entendí cómo, pero bueno. Como Le ponen una escopeta a hacer Es capaz que iba a ser como una parodia de algunas escenas. Tipo, bueno, la, la más, más conocida, ¿vale? ¿What? Capaz que está bueno, boludo. Bueno, eh, está y, y cerramos con la gran noticia que Emma Stone. La minita de Zombieland va a ser de West man eh, Y que, en pare. y West que parece... ¿No? West Bueno, West Stacey West, West Stacy. No, porque no, no, no, venía escuchando así no, venía <risa> a no, igual no... No, le, no... Y no, no parece no va a decir porque está en... Me pone o sea, me en la, Sí, la, sí, la, sí, la, sí Bueno, bueno. Y, y casi que parece que no va a estar Mary Jane Sí, ¿cómo que...? No, o sea, A ver, decía que es como que estaba anotada como female lead O sea, como protagonista femenino El personaje de Gwen Stacy Así que Como que eh, Mary Jane, quizás la introduzcan más, para, el, para, más las, para las películas y, que Claro, pues. Tiene sentido, igual. ¿Cómo que, que se eh, en esta y, y bueno, puede.? Ser? Pasa Mary no, ser. Es, que, es que fija. Puede ser, Fija, no, más que no en esta, sino en otra. ¿Qué Capaz que en la 2, para mí que estaría Andrew Garfield. no me acuerdo de. Dicen que es muy talentoso. Y bueno, va a más teatro Y aparentemente va a estar Venom. Sí. Sí. El enemigo sería. Y recordemos, y la razón por la cual. Y la razón por la cual yo le tengo mucha fe a esta película. No solo porque está esta perra Obviamente. Sino porque la dirige Mark Webb El director de Five Hundred Days of Summer ¿Te gustó no. la decisión de, del Superman? ¿De Nolan? ¿De John Gage? ¿De poner a Sarah Snyder? Sí. Eh... A mí sí. No, o sea, no. la verdad que a mí no me, no me gusta ni a palos. No, claro, no, no me gusta. Es la única manera que creo que pueda estar copada. Es que no, no, no te no te, no, no, te pregunto porque no te vi. vas a la vez Capitán América, viva No. La película. Capitán América es no, no pedorra muy pedorra. Sí. Eh, me sorprendió que nah, nah, nah. no te vi bardeando. Pero ahí te puso como que tipo. Es que Harry odia. No le gustó Watchmen, no sé por qué, pero odia. No le gustó Watchmen. Sí, sí, Le mató Watchmen. Por ahí pero Watchmen y 300, ¿no? Son las películas que No son las dos me gustaron. Lo que me encanta. a la gente es que pone el Mo y que se yo. Bueno, la verdad. A veces la historia en cuanto a dirección de choque es brillante. Sí, o sea. Además, hizo dos películas de cómics y las adaptó el cómic y las pasó excelente. Como una. Genial, genial. Así que yo creo que va a estar bien. O sea. No, la verdad que no me importaba mucho Superman, pero viendo que está Nolan y Snyder, como claro. que, me, me pero que me da... Nolan y Fongo como que supervisan. Sí, exacto. Nolan, no importais. No, es es ese el papa... Le da el visto el, bueno. El es el, el cine... De Mano, lo sí, que es, es el Es el, Kojima, el, el del cine... Es el cine... Es el cine... Es el cine... Es el cine... Es el cine... Es el cine.. Es el cine... Es el cine... Es el cine... Es el cine... Es el cine... Bueno, con esta noticia, de, con esta opinión acerca del nuevo director de Superman Vamos a pasar a nuestro Superman Que nos va a contar acerca del move de NBA Jam Y con esto vamos a cerrar el podcast desde la fecha que ha salido bastante redondito Y siendo las 12 del mediodía, nos vamos a, ¿te vas a ir? Eh, sí, me despido hasta la próxima emisión, yo. Bueno, muy bien, eh, ahora cuando volamos sin Poro, pero con Yahoo, Vamos a charlar de un par de temas más y para terminar Hay personas a las que les gusta la página Otros Quieren poner su propio blog EXO Artista exclusivo De Así se pasa el voz Bueno, este, para finalizar El Oscar que ha salido bastante redondo Sí, Salió raro, como raro. mucha información Parece que es un primer en serio, ¿viste? Este, como, como que jugáramos. Como que jugáramos tal cual. Bueno, este, para terminar con este... Con este ha que salió bastante redondo, vamos a hablar de PlayStation Move, eh, el cual hemos probado en la casa del amable Federico, que nos ha, dejado, nos ha... dejado... jugar al Move, este... nuevo control de movimiento que tiene PlayStation. Eh, impresiones, muchachos, por favor. Bueno, en mi caso era, era la primera vez que... que agarraba un control de movimiento. Eh, les voy a ser muy sincero, tanto hablé de la Wii y nunca lo había probado claro. pero bueno este, y la verdad es que qué sé yo, eh, ¿Qué me, me, me entretuvo, era, era una situación rara para mí era ¿eh? como, bueno, qué tengo acá en la mano, qué estoy haciendo jugamos al de ping-pong Este, que según un chajo es como el, el mejor. Sí. Este, y la verdad que yo por lo menos soy, soy fan del ping-pong y me copó mucho. Ale fue el, fue, el, fue el primero que lo jugó. Y como que lo, lo agarró así medio mal palabra, medio jodido. Agarré, empecé muy bien. Después el, el negro contra el jugador me mató. Pero este, como que está bueno que te toma algunos movimientos. Yo ponele, yo mi memoria muscular ya me ponía de una manera y movía Exacto. de una y lo hacía. Uh -huh. eso, eso está muy copado, me pareció como interesante. Este. No sé qué más, bueno. No, yo he Yo he jugado a la Wii y, antes, sí. un poquito. O sea, fue un par de juegos normales. Jugué un poquito de Trauma Center, jugué un poco al Muramasa, pero no tiene tanto no, como no, movimiento, no, no tiene. tan parte tal cual. Muramasa, Muramasa. Un... Un... <risa> gran, gran, sí. gran, gran chiste. Gran chiste. Gran, jugo, gran jugo Muramasa. Eh, jugué un poquito al, al, al Wario War Moves, sí. que ese chiste sí, tiene más movimiento, qué sé yo. Sí, eh, claro. la, igual pero nunca he no. usado el Motion Plus, fue la primera vez que lo probé acá. Claro. Eh, la verdad que el, me sorprendió el move. Yo, a ver, yo no, no es que no le tenga fe, sino que. Siento que no me lo compraría hasta que salga algo claro, que claro. valga la pena poco hardcore grosso, digamos no, yo a la World Championship no me lo compraría Oye, por porque... hoy ni en Pedro No, no, nada, nada, no, no nada. me lo compraría no Pero le veo futuro Sí, sí, sí, sí, sí totalmente, totalmente. ¿Le veo futuro? Yo lo que, lo que decía es Bueno, yo fui a comprarme la Play hace exactamente una semana El domingo pasado En realidad fui el sábado En realidad salí del Boscast ¡Ses! Sí. Sí. Estaba mi mujer esperándome en el Starbucks gato para Palermo Me dice, ¿Querés comprarte la Play? Me dice, ¿Qué ¡No! Oh, oh, ¡Qué buena onda. onda! A ver, a ver, a ver A ver, a ver Yo creo que es un sueño en mi vida. Para, para, no solo sea, no, uno ¿Todemos? Sí sí, sí, sí. El bien, el por porque, bueno del Es un sueño de la vida topio, no solo ¿viste, que, ha ido tu, tu a... mujer venga y te diga, ¿no te querés comprar la Play? Como diciendo, ¿Qué? ¿sale casi cuatro? ¿tomé? No, pero ahí es cuando verdad. te das cuenta, tomé la decisión correcta. Tal o sea, cual, me casé correctamente. Me casé con Federico. El siquiero sí era la persona indicada. Era de verdad el siquiero. ¿Quién sos, no? Ahí Federico ha ido a buscar los sueños mientras tanto, Perdo, vos que también lo jugaste. ¿Qué tal? digamos fue El mejor de los ah, que nunca jugué. había jugado fue el mejor. Bueno, sí, le damos un aplauso a Virginia que. Gracias por, por... Sentate, sentate. No tengas miedo, no, no mordemos. Bueno, tranquila, no mordemos. habla del micrófono, con mucha calma. Este no, mano te están escuchando tipo 150 pies, <risa> este, No te imaginas que es una. No, no es que salimos por. No tal igual, podríamos salir tal. igual de todas maneras. Eh, Virginia, bueno, Virginia, bueno, ya hemos hablado varias veces, Virginia Rodríguez no Boscas es la, la, la mujer de Chahu que eh, y la madre de Ale. Y futura madre de, todavía no hay nombre, no es mi no nada. Una... Bueno, ya vamos a ver. Puse eh, que estamos hablando acá de una experiencia religiosa que nos tocó. Estabas esperando en Star Wars que tal tu como decía acá Fede, y le dijiste, ¿te querés comprar la Play? Sí, sí, fue así. Tal cual, ¿Así, tal cual. En realidad ya hace tiempo que vengo con ganas de comprarla. Amiga. Ah, <risa> <t> <risa> <risa> <risa> <risa> no, no, no a veces. Que yo tengo ganas de ganas de ganas. Lo que pasa es que por motivos diferentes, yo porque quería tener el Blu-ray y aparte, bueno... Eh, Por ahí los juegos o algo de eso, por ahí los veo. ¿Te en los juegos a veces? Sí, a veces sí, pero soy malísima. Entonces, dos, <risa> <risa> cinco segundos y ya los tiro. Es que es genial porque, yo te cuento, estábamos en el Alto Palermo y fuimos a preguntar la play. Claro, yo quería la play pelada, digamos. Sí, claro. La, la, para no para andar metiendo en gastos, entonces dijimos bueno, tenés, no, me queda solo con el boom, me dice el tipo. Bueno, entonces damos al DOT. ¿Sí? Sí. Vamos al dot, dice, ¿tenés la Play? Eh, sí. Bueno, la Play No, no me queda tampoco. Dice, bueno, con el con el Woodwork Collection, no, tampoco. ¿Tenés una en el en Cabildo? En el, es una instal de Cabildo, pues ya está cerrado. Y si no el lunes te la puedo traer desde Córdoba, me dice el tipo. Uh, pero bien, eh? en Córdoba hay, hay como niomos que hacen. Ah, no sé. No tenés No, sé, no idea. ¿Cómo, cómo es de Córdoba. <ríe> Entonces le bueno, digo, salimos y ella estaba. tenía la calentura de ella que no podía comprar la play. Digo, pues tranquila, esto es que, que hay que estar tranquilo. Ah, era. Ella estaba calentura. No, no, no, era no, lo que pasa es que a mí me suele pasar. O sea, si se me mete algo en la cabeza, agarro y digo, quiero o sea, que abran a las 12 de la noche para ah, ir a comprar. Sos pizza, impaciente, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. O sea, venía con, ti, eh, con ganas ya para el día del padre, había estado mirando, qué sé yo, nada, aparte quería sacarla en cuotas. Y bueno, justo se claro. dio la, la posibilidad de tener por el banco la, las cuotas. Y le dije, bueno, vamos a ver, a yo, y nos pasó todo esto Y ahí me salí ahí diciendo, ¿pero por qué no está abierto a las 12 de la noche? Y bueno, pero fuimos aparte, lo llevé a otros lugares, todo A, a ver si estaba y no estaba Bueno, bueno. teniendo la posibilidad, eh, acá, a, tipo, a, no, claro, tal cual Vamos a hacerle preguntas que siempre quiero hacer a la a la esposa de un gamer vamos a preguntarle tal cual yo te, te pregunto, ¿te, ¿te gusta que juegue? ¿te molesta? hubo momentos en el que no te, que te parecía como que no, como que era demasiado, como, era demasiado, como una pérdida de tiempo, plata, como eso ella, pero yo, ella sabe que cuando llega, o cada vez, una vez cada cuatro años ella me pierde por una semana cada, ah. vez, que llega, cada vez que llega un Resident Evil a la casa sí, ella sabe sale que... El deja, juego. ya no está, ya Sí. dejala que te bueno, pegue, aparte de eso, que te pegues pegue, normalmente Por ahí hay, hay momentos que sí que me da ganas de matarlo, pero, pero como es, en, gen en general no, no me molesta, qué sé yo. Yo también tengo lo mío y hago, hago lo que se me da la gana. ¿Te parece un hobby? Pero, sí, sí, sí, o sea, no sé, siempre sabía que era un hobby y que le gustaba y lo, de, lo del Resident Evil, sí. Aparte me acuerdo que <ríe> cuando trajo la, la GameCube para jugarlo, ahí sí me acuerdo que un poco por ahí medio me, me molestó, pero era al principio. Claro, asunto bueno, adicto. <ríe> <Claramente. ríe> después lo acostumbré, bueno, pero, me acostumbré cuando me dio Resident el 5 ya sabía que ya sabía que me esperaba sí, o sea, claro ya, no se después cuando, cuando estaba embarazada de Alejandro yo tuve que hacer reposo entonces era como que bueno él jugaba hasta cualquier hora y como yo, claro, dormía cualquier hora, sí, sí, sí. no, yo dormía a cualquier hora, entonces estaba, eran las 5 y él entraba a trabajar tarde y estábamos los dos despiertos porque yo veo como, yo veo como juega él, porque yo soy un queso jugando, claro. y bueno y por ahí me engancho mirando y a veces hay juegos que le digo, bueno vos manejar el control y yo te digo lo que hay que hacer, o sea, porque <risa> <risa> claro, hay juegos que sí me prendo, sí, pero, pero porque yo soy un desastre manejado, o sea, no, no, no logro como manejar no los controles, o sea, los controles no, no, no van conmigo, ¿te parece? Te me parece que los controles de movimiento, no sé si jugaste al sí. MUV o a la Wii, te parece sí. que. Son por ahí los que más me llevo, pero tampoco. Que te facilita, digamos. Sí. Como no. las preguntas. Como el de las preguntas, sí. ¿Cuál de las preguntas? El, eh. el quiz. ¿Cuál? Sí, vale. yo lo juego, está buenísimo. Presentamos a Alejandro, que es el hijo de Federico y Virginia, que, que un aplauso para él, que. Es mi es La esperanza el de el futuro de Asper. Pero perdés. Me está muy bien, ¿no? Y te... yo juego con el libro y siempre me gano. Ah, Le está hablando el Big Break Academy de. de oh Big bueno, no, yo también perdí. Es, es, es, es complicado. Vos estudiás con el Big Break acá, es, es complicado, complicado. Pues, Vos no, no lee, lees el No, no, no, no, no mientas no. más, tu mentira se acabó ahora. Sí, la gola, no. Sí, porque Exo me pregunta de cosas de cortada, a mí me cuesta mucho. Bien, este, bueno, pero entonces te, te gusta el control de movimiento, como que te parece sí. más fácil para. Sí, bueno, de hecho, o sea, para mí, eh, me gusta más los de música. O sea, los juegos de música sí me prendo y le gano a él y todo eso. No, el, el, es, en el, Ay, bueno. en el lips me mata en el lips, mata? en el carajo, que sí, pues sabe cantar ella entonces me claro. mató no, uy, no. uy. Bueno. <risa> <risa> pero el, por ejemplo con la play al final terminamos comprando la que tenía el move porque si no Alejandrito podía, no podía jugar porque a él sí le cuesta más y bueno, claro. dijimos bueno que él pueda jugar algún juego porque si no era realmente la play 3 era tenerlo para que vea juega, eh, fue Federico y ver películas en Blu-ray. Entonces igual okay. yo he visto jugar a tu hijo, pues, va, tipo, en cualquier momento va a de Play, ¿eh? <risa> sí. Sí, sí. Sí, que le queda muy poquito eh, no sí, la sí. ¿eh? No, no, sí, eso sí, juega. El Steam a bien. ya lo maneja, ya el Stick lo sí, tiene Sí, bueno, obvio, Como claro. quieres, sí. sí, sí. Lo que pasa es que cuando, cuando más pendejos sos, cuando más pendejo empezás, más rápido... Ahora ya está leyendo, empezás, así que ya lo único que leer. Claro. una igual. vez que sea ya el double leer bien... O sea que está... jugás antes ya de ese que leer, es que es genial. ¿no? <risa> claro. Bueno, pero entonces, okay. eh, ¿no te ha no te molestado nunca que juegue así como que has dicho? Un no. ejemplo para todas las mujeres que nos están escuchando, <risa> que son pocas, pero... ¡Panken! No... no. ¿Sí me molesta? ¿Sí me molesta? A ver, cosas que qué tal? Oh, porque la cosa es que buscamos... buscamos divorcio, Claro, ¿no? O sea, no, no es... pero no es con él, porque lo peor es que él ya sabe cómo viene la mano. Cuando hay reunión y empiezan con el FIFA, con uh, el Winnie Y uh, todo eso. Uh, uh, siete horas y otro partido más? Otro partido, eso sí me molesta, porque me un momento por que, que me uno bien, me me acomodo bien. Que uno y quiere oh. terminar y bueno, vamos, qué sé yo y, y, y se hace y por ahí, pero por ahí él no porque se da cuenta, porque yo yo miro y estoy atenta, por ejemplo, cuando ponen el tiempo de cuánto dura el partido. En un momento me acuerdo de una vez, mi hermana Entonces, mi hermana claro, estábamos, acá, estábamos acá jugando al las que estamos acostumbradas al World Cup, el World Cup 2010 y mi hermana le dijo al novio y mi cuñado le dijo un partido nada más y agarró y lo puso en 30 minutos cada tiempo ¿viste? Claro. Y, a, y ahí se armó la que dijo vos te pensás que yo soy un empezó ah, sí, todo el tiempo <risa> <risa> <risa> <risa> aparte es el que quiere escapar ¿viste? el que sale no no de dar cuenta que vamos una hora dale dale <risa> es un partido es un partido de una hora <risa> en tiempo real claro. eso sí no en No, pero Los estamos hombres nada. con esas cosas son, somos así sí, y sí, es muy no, complicado, sí. el tema del FIFA es muy complicado. Sí, sí, sí. Es. Y, y es que es, es causal de.. Sí, yo, yo, sí. La, yo la muchas hasta, cosas. Ah, otra Mucho. cosa. Yo lo conocí siendo así. Yo iba a la casa de él. ¿Cuándo lo conociste? ¿A qué edad lo conociste? Y que empezamos a salir, ¿qué teníamos que decir. Yo tenía Uf. 19, sí. Claro. Y yo iba a la, a la casa de él y me ponía a charlar con mi cuñada todo, y estaba él. Y el novio de mi cuñada, jugando el FIFA en la computadora claro, 7000 sí. horas, o sea, nosotros nos podíamos ir al cine, a ver una película volver, O sea, F Antiocho. ya sabía que era así F No F me otra. Gran juego FIFA 98 Así que ya conocías que tenías ese hobby, era medio fanático sí, sí. Y como que te dijiste, bueno, me amoldo o, o me amoldo Ahora o sea, ya, ya tenemos el, el, el post de tres partidos Al mejor de tres partidos y me voy Claro, pero no, como te vas acostumbrando básicamente. No, como... sí, es que aparte hay otra cosa, ¿sí? okay. si, como yo digo, si empiezan a jugar una no hora razonable, no hay problema. El tema es cuando se pueden jugar, no sé, a la una, y yo ya, ya llego a un punto que me quiero ir, claro, <risa> ya oye. no quiero acabar más nada. Así que, pero bueno. No, pero está muy bien, estaba, es un ejemplo de vida porque, o sea, básicamente lo que. ¡Es un ejemplo de vida! ¡Es un ejemplo de vida! ¡Es un ejemplo de vida, ¡No! Es sí, es sí. Vida. Es, es, es yo te comento una cosa, por eso te pregunto por ahí te sorprende. Vos es que una de las, de las grandes discusiones que tienen los, las personas que juegan usualmente es que hay minas que no se lo bancan. Yo no, no conozco, no, no, es, no es que te diga. Nah, yo la, la realidad es que hay, hay, hay mujeres que no se lo van Es como que dicen, o les parece pendejo O les parece claro. que no va, o les parece que les quita Un tiempo que podrían aprovechar haciendo otra cosa No me imagino qué, pero digo Cada uno tiene sus hobbies, qué sé yo, pero puede pasar De que hay personas que, mirá, la verdad que Sí, no me gusta que juegue porque Me parece que o no... O yo lo juego que, Sí, ya, tal cual, no existen Entonces bien, escuchar a una persona que, que bueno, nada Que está, está, ustedes hace mucho tiempo están juntos por ahí, Y ocho años casados, imagínate 8 años casados, tal cual, así que ocho años casados que, que me digas que le dijiste... Por eso sorprende por eso llamamos porque me dice el nombre pues está en Starbucks y me dijo comprate vos la Play y es como un acto muy de amor porque es un, es un hobby que aparte es caro no es no, tipo sí. para, la, para la actualidad lo que es la sí. plata que vale en comprar un aparato de esa magnitud es muy caro y nada, amerita un esfuerzo bueno, te agradecemos muchísimo por no haber era. participado sos la segunda mujer que viene al programa así que espero que no, no. termine como la anterior vino <risa> Todo, todo esperamos todos, esperamos. Mismo, todos esperamos Todos esperamos lo mismo, tal cual. Igual el café no está envenenado, pero igual es un golazo. Bien, <risa> este bueno, para, hemos finalizado por el día de la fecha. Sí, sí, porque eh, no vamos a hablar más del, más, más del MOOC Queda para la próxima de Nueva Para la próxima de jam eh, ya así que. que cuando, totalmente. Siempre te, siempre te estamos tirando como. El retrovoce. Es que hay que que, que, que, no, que, es que generar no, no, tanta gente. Pero sé si el Chaco no entra sola. Bueno, este, hablando de mujeres y, y, y gaming, ¿Hm? podemos ¿podría encerrar. No, no, no, no, no, la no, la no, no, no, no, no. No, no, Acá es. tenemos al, al muchacho que es humillado por ah, su no, madre. Bueno, bueno. Bueno, oh, bueno, bueno, bueno. No vas a no decir nada. Lo va a escuchar, Lo va a escuchar. Le mandamos un saludo a la mamá de ¿Cómo se llama tu madre? No, no, no, no. Le, le mandamos un gran saludo a Nora Y le la, la, felicito. Ah, ¿El apellido con apellido? No, no era Canaura. No que le gana a Perdón el Age of Empires. Así, sí, <risa> bochorno los tuyos. Bochorno no, no, policía. Policía. No, jugado, no, no, jugamos no, no, Contaba el otro día como y, y no, de repente yo estaba en la edad feudal y ya decía, llegó la edad de los castillos. <risa> Nora, ya está en, en la edad sí. imperial. Y yo decía, sí, sí, sí. bueno, tremendo. No. Es, lo que pasa, es lo que pasa cuando tenemos mujeres gamer que nos rodean, hacen todo mejor que nosotros y claramente juegan en algún momento, tal vez pase. Bien, por ahora no. Básicamente, pero bueno, este, te mandamos un saludo, Esperamos que les haya gustado, va a ser bastante redondo este podcast, hemos tenido mucho material, EXO habló más de la cuenta, con lo cual ha sido muy divertido. No tenemos y para, para los fanáticos de EXO van a estar contentos. Para los de Exo, mis amigos están a full con vos, ¿eh? cada vez que hablamos me dicen, no, EXO, EXO, EXO, me tienen las pelotas. En bueno, momento los mando todos vamos a salir EXO yo y con tus amigos y vos no. Sí, no, no Gracias, te ponía bueno. Sí, sí ya me sí, metió. Se metió, Bueno, no voy a salir con su Bien. Eh, ah, les agradezco. Y bueno, vive cerca. Vive, cerca. vive ahí nomás. Sí. Sí, Le, no, no, no. Te cago a piña. Les a agradezco te mucho te con habernos escuchado. Sintonicenos la, la semana que viene con otros boscas que espero que salgan tan redondo de mi Muy bien. Adiós. Chao. you don't know static on the way make us all say whoa the people up top push the people down low get down and obey every word steady get in mind if you haven't yet heard Wanna take what i got don't be absurd don't fight the power